Esa palabra es inventada, todas lo saben. Si yo soy barrenao, tú tuya esa cordura Hola mal. Torna un año más, una temporada más Tierra de Barrenaos Radio me Encuentras, volvemos a tropezar Lo programa de radio de Raso en Aragonés, como siempre en Radio Topo, la voz da sin voz, también en la nuestra luenga. Si mañana hayas pasado, el futuro es el presente. Ya no quiero volver Den de 2013, prebando de ser más fácil vivir en Aragonés. Somos las que no reblamos, las que no nos vendemos sin patrocinios, sin subvención, los magles del Aragones, lo maquis gráfico, los que no cambian de criterio cada cinco minutos, si llevo bueno o si malo, decídelo tú misma. No va a ser como tú quieras, no va a ser como yo quiera, no va a ser como yo quiera, no. No va a ser como tú quieras. Recordamos que Tierra de Barrenaus y la versión radiofónica do blog do mismo nombre, en que elevo casi 12 años ya, recontando las mismas vidas. Siempre, creo que sí, una aragonés. Me dicen que está usted loco, solo de vez en cuando. ¿Cómo está ahora? ¿no? Aguantó, pone Si yo soy Barrenaus, tuya esa cordura, te busco y no te encuentro entre mis partituras. Somos en las redes sociales, pro que sí, me puedes buscar en los bus y también en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Flickr, en Telegram y en Evox. Cuando me voy a acostar, tú apareces en forma de pesadillas y haces que la luz que brilla sucumba a la oscuridad. Si yo encuentro las respuestas, tú me cambias las preguntas. Y si quieres escuchar los programas anteriores puedes descargártelos de el de blog barnao.blogspot.com la plataforma de podcasting iBox e con V y dos O's y la web de Radio Topo www.radiotopo.org www aunque también trobarás toda la resta de programas de esta radio libre zaragozana que le vamos 25 años informando a lo pueblo porque no más lo pueblo informa a lo pueblo Yo que busco la salida Tú ya has cruzado la meta Tú de todo necesitas, yo mi boli y mi libreta. Es que ya no quiero volver a despertar, solo quiero mis sueños disfrutar. Y recuerda, si ya es falta de cuñados, ascuita y leye tierra de Bernaos. Guerra de Barrenaus. Lo blogs que eleva desde 2006, Dando Mal en Aragonés. Bueno, y empecipiamos esta nueva temporada, nueva temporada, cinquena temporada, ya cinco años aquí, Dando, dando Mal en Aragonés. Charrau, en Aragón es escrito, ya le voy dando mal muchos más años, van a van, van a fene ya 12 en lo blog, y empecipiamos, pero que sí, pues con, con ese resumen de lo blog, que antimás como no haga el programa de la temporada pasada, en ese temazos 4 que tiene con Rubén y con David, pues no fue así, de lo blog, pues nos quedan muchas y muchas cosas que charran es una fortaleza, la Empecemos con los 6 de agosto de este año, aunque penché eh, lo programa, lo programa anterior, lo programa que pertocaba, lo 4x12, de hecho, Juan Fernández de Heredia, los paisajes de y recomendaciones de verano. Ya seguí rematando lo verano, pero bueno, pues así lo tenéis, en cara, en cara nos quedan bel, bel día de calor, o u, u, no lo sé. Pero bueno, un programa muy bueno. hizo eh, sos Joan Fernández de Heredia un personaje que es de conocer os paisajes de un blog que meréis mucho la pena bueno, pues así charlamos con, con dos personas que con los blogueros de los paisaches de y con una persona que conocéis mucho a Chuan Fernández de Heredia como llegué y Tomás Seguimos Dícalo 14 de agosto, la Víspera la Virchen y esa fiesta que, que todas teníamos, pero que <risa> yo a lo menos no aproveité mica. Bueno, pues ese día eh, escribí la publiqué La alegría del activismo, un post pues una mica de personal bueno, muy personal sobre todo esto de las militancias y de lo que se suposa que nos fagó y, y uno paz, ¿no? Y se empecipia con A tú que te fago yo esto, que tantas vegadas nos hemos sentido como si esto de, de de luitar y de foternos media vida de asamblea en asamblea, de manifestación en manifestación, pues lo besenos porque porque simplemente nos fago y como como una, un hobby, bueno pues no pues hasta y descargo una miqueta esa frustración que siento de juan la alegría del activismo en Oblog del 14 de agosto No podrán, no sabrán la explosión de a No sabrán, no podrán viernes 24 de agosto publicaba modos exquisitos un chiquet relato una chiqueta pieza no sé cómo clamarle muy bien bueno de dos, de un diálogo y una conversa entre dos personas que tienen unos modos oye, exquisitos seguimos bells pocos días de impuestos. lo 28 de agosto con histori historias de un activista cero presentación eh, cero porque va a estar una una saga una serie de de post aunque publicaré Pues eso, pues historias de, de un activista. Concretamente mías. Bueno, pues yo le voy el activismo de, de diferentes tipos. Pues ya ves cuántos añicos, ya en principio a, a pentinar canas así no es que que pues ya soy en plan golet que, que recuenta las suyas historias de cuando era Chovenardo. Bueno, pues esta historia es de un activista cero que publiqué el 28 de agosto presenta una miqueta eh, y esas y dos nuevas Eh, series de artículos eh, una sobre la mía militancia política pues que ya soy una mica retirado de esa militancia, pero bueno, pues en Caray continuo y en los suyos día, en los suyo día antes más, pues pues estoy proactivo, y una otra también la militancia cultural, que así sí que continuo, pues eh, en Nogara ya lo sabe todo el mundo, y, y bueno pues en general el activismo por la defensa de, de las luengas y concretamente del Aragonés Bueno, pues ese 28 de agosto presentaba estas dos nuevas secciones y un día impuestos, o 29 de agosto, empecipiaba con una de ellas. Historias de un chovenallo 1, planta baja, resistencia y antifascismo. El, la militancia política que yo tenía, más que más, pues, estuvo centrada en chovenallo aragonesista... y quiera saber lo que lle pues asti tiene la wiki ...uh, que leiga esto bueno esto no porque chusto este lle de antes de muy to antes que yo conocí ese chovenay aragonesista y bueno pues de las primeras militancias que tenía yo pues hizo no sé si tenía 14 15 16 años por asti andaba la cosa no en reobar planta baja en la carrera vasconia resistencia que estoy un colectivo breu pero muy importante para yo y que asti te os cuento de qué iba y sobre todo el antifascismo... que que que empecé a militar Los años 90 que llegan isas envueltas, y bueno, pues esto, un post muy personal, pero que cuento que que charro de, de la vida que hemos tenido muitas y muitos, si en los 90 y en los 2000, si ahora mismo la militancia, a la fin, pues, pues, y lo que lle y tiene muchas cosas en común. Y entramos ya en lo mes de septiembre. En septiembre, lo día dos, publicaba a la fin lo nuevo, lo nuevo podcast, Temazos cuatro, Tierra de cuatro por trece. Eh, los trece programazos que hacemos en la temporada anterior y que se cerraban como todos los años con este temazos 4 Rubén, David y yo, una travegada más, vaisemos taquita, loco vaso zaragozano, ta radio, topo en la 101.8, toda FM y estimos pues dos horas y, casi, casi tres horas, eh, charlando charrando de música, diciendo fateras, sobre todo diciendo muchas fateras. y metiendo, proposándotos eh, cuatro temas cada uno, cuatro temas que en esta, en esta, en esta ocasión los dividimos en, en décadas, en los 80, en los 90, en los 2000 y en los 2010 o como se digan, no sabemos en cara, no, no lleva altizada esta, esta década en cara. Y bueno, pues así tendréis de todo, o sea, yo creo que es un programa muy pincho. Falló de los cuatro temazos, de las cuatro ediciones de temazos, en las cuatro temporadas que, que le vamos ya en Tierra de Barrenaus, Lo mejor, sin duda, más largo y mucho, mucho mejor. Muy, muy divertido. No, no te olvides de bacharos TOSLO y de sentirte porque todos lo pasaré. Si todos lo pasás, un 10% de lo bien que nos lo hemos pasado nosotros, ya ya lo tenéis el view. Millones de miles de millones de alambres, de verja de papeles y defensas, de uniformes de fronteras de banderas. Y demás mierdas de dinero destinado a que no molestes a los ojos de las fieras. Eres el pecado de la raza humana, como todos los sin tierra. Los martes 4 de septiembre, muy poco tiempo de publicaba una reseña que feba mucho tiempo que no, que no enfeba. Titulado Sagas X-Men, lo de Sagas X-Men, porque se supuso la, la idea mía ayer era pues, ir pensando, no, pensando. Muitas sagas de, de los X-Men, pero bueno, esta creo y la, la tercera que, que pencho en Oblog. Los nuevos mutantes, tercer chenesi, que y esto, y un tochaco de estos que, que han feito, un, un ladrillaco de, de los, no sé cuántos creo, son 17 primers números de los nuevos mutantes, de la colección mítica de, de primers dos Wittanta, que, que bueno, pues que guionizaba más que más Chris Clermont. Patriarca mutante, por favor, un aplauso para Chris Clermont Bueno, o oh gran dios de, de los mutantes y de los cómics, pa yo. Bueno, pues Chris Clermont y que y que dibujaban, ya no me acuerdo aquí, pero bueno, que, que bien majo. Muy, ah, bueno, Frank Miller, Van Madlow en los guiones y también Johnny Salbuscema, Muy buenos, Paul Smith, Frank Miller, Bob McCloud y Ron Y eh, Esta temporada, je. payó, muy buena yo no la conozco no me la he leída antes me vale he el número suelto pero no no conozco toda la la, la, la parte está estos 17 premios números que antimás también en este en esta edición la edición que comento pues incluye otras cosetas como la, un número de la primera aparición de Karma en los cuatro fantásticos si no me recuerdo mal y y la miniserie de Magic que una puñetera soya una maravilla de, de cómic tiene bella cosa mierdera como bueno ya todos lo cuentan Todos los leyes, ¿vale? En, en lo post que publiqué, lo 4 de septiembre, Sagas X-Men, Los Nuevos Mutantes, Tercer Genesis. Muy recomendable lo cómic, y bueno, pues hasta os cuento de, de qué va y todos lo recomiendo. Y todos lo torno a recomendar aquí en la radio, porque ye un comicazo. No, no, no. no. Más recomendaciones. Lo guay todo de septiembre publicaba Platero y tú y yo. Eh, lo iba a titular Platero y yo, pero claro, ya me lo vas sacado Juan Ramón Jiménez. Bueno, pues Platero los Platero, que eh, la recomendación que todos fue y que si os fago y una colla, no todas esperas no creigaz que va a tornar Taz to Zaragoza a tal ciudad o lo lugar en que vivaz u tal, porque Villavegadas que se disuelven y te has quedado sin villelos Vale, pues eso es lo que me pasó a yo con Platero y tú. Y bueno, pues has echar una miqueta de, de la mía relación de amor, odio, amor, odio, odio o amor que misión con Platero y tú. Y sobre todo también, a la fin, has charro más de Fito y los Fiti Paldis que, que de Platero y tú. Pero bueno, pues una historieta, eh, pues eso, pues aunque cuento cómo, cómo viví yo y sos Platero y tú, y se esa y disolución, y esos primeros discos de Fito, y bueno, pues todo lo que... Todo Lo que le ha pasado a ese entorno y a Isa colla. Platero y tú y yo, con una entradica, mitica ya del 2002 de lo Pilar Rock en la sala Canal 44. Bueno, pues entrad y la belleza que llevo muy pincha. <música> Lo de septiembre de septiembre de 2018, lo primer día del año, porque el año en principio es septiembre, coño, eh, publiqué Tierra de Barranaos Cuarta temporada, ¿vale? Pues eso, para empezar el año, que mejor que fue un resumen del año anterior, ¿no? Pues lo que fan la, la Chen en, en Cabo Daño, ¿no? Estos programas, bueno, pues yo lo feba con, con los programas de, de radio en este caso, ¿no? Tierra de Barrenos, la cuarta temporada han que echar una miqueta de todo lo que ha pasado, bueno, todo lo que ha pasado por encima. Eh, en esta temporada radiofónica... Pero que sí, doy las gracias a toda la gente que ha pasado por estos micros en, en este zageraño y tos pencho los vínculos a los 15 programas entre los 13 normales el especial de estrella estrella y el especial de Proceso Independentista Catalán, que lo incluyó en esta cuarta temporada, bueno, pues 15 programacos que tened a ti pa' para pa', pa sentirlos, Y que espero que te os feigan muy, gol. Pues los tenéis todos replegados, ahí bien cuidadicos y ordenadicos y todo. En lo post de lo de Cirgueto de septiembre, Tierra de Barnaos, cuarta temporada. Jigo, sí, sí que he escrito eh, este mes sok. Y en cara tengo bella cosa sin publicar. Pero lo 21 de septiembre, Fano, Fano Guaire, publique Vosotros, Ustedes, Sopars y Senes, por Carles Terés. Y esta es una traducción de un artículo que escribió lo grandísimo Carles Terés, que para que no lo conozca pues es un, un bloguero eh, y un escritor de, del Matarraña y, que escribe en catalán, creo que sí, y que escribe en lo blog Lesmolet, que ye, buenísimo que te os recomiendo mucho, que le que más publica de Cabotacuan, creo que en los El Salto, y, que, y de Cabo Cuán en Arainfo también y tal, y, y que ganó lo premio Guillén Nicolao en 2011 por lo libro, que también te os recomiendo, Licantropía. Bueno, pues si vosotros, ustedes, sopas y cenes, charra de, de cosas del estándar y un artículo muy breu, pero pero muy contundente y muy y muy claro. Y como os vamos ahora con estas pleitinas del estándar, bueno, pues así queda esa opinión suya que me decidí a traducir y que así lo tenéis traducido al aragonés. Vosotros, ustedes, Sopars y Senes. Por Carles Terés, lo 21 de septiembre en Terra Barrancos. Y acaba lo ves lo por ahora, no sé si publicaré bella cosa antes de, de lo siguiente, post, con lo 24 de septiembre, un post titulado El amigo rico, historias de un cole de Mosens", 13, y en van 13 ya. Bueno, pues en estas historias de un cole de Mosens, ya sabes que charro la mía. los míos años en corazonistas, corazonistas. Bueno, en ese antro, en esa mierda de puesto, que a ver si Beldilla ve se espalda. Y, y bueno, pues este he años de la mía vida, que me cundió, me suplió en Asabelo... y en esto pues lo cuento. En este caso charro de un amigo rico que tenía, que tenía perras ambute, que tenía todos los chuguetes, todas las consolas, un auto de pistón, y en fin. Y bueno, pues la mía relación Ya no, no, no, no más con él, sino con Isa en vista ¿no? de por qué este tío tiene tanta pasta, eh, yo entiendo menos. Mmm, y en fin, bueno, pues las, las relaciones de, de Dinés y de clase social eh, en Isa y el Amigo Rico, historias de un cole de Mosens, 13, 24 de septiembre de 2018, en Tierra de Barranaos. y oye todo lo que publico estos días si ¿Sí, todos afirto hoy si ¿Sí, no si ¿Sí, sos de acuerdo si ¿Sí, no y ¿Sí, sos de acuerdo si ¿Sí me querés comentar lo que sí pues, como me comentaba uno por WhatsApp y dice pero tú han mercado los Joes a 400 pesetas bueno pues cual cosa me querés comentar ya sabes que lo podéis dejar en, en comentarios en Facebook en Twitter en iBox e en Instagram en en todo lo que se te ocurra pues me dices un comentario me enviás un mail ta Tierra de gmail.com Y yo pues preparé responder todos aquí en antena u por escrito u como pueda. Y soy lo que he publicado este de, de lo Zaguer programa. Bueno, espero que todos os haya hoy. Seguimos en Tierra de barrenaus en el da FM Zaragozana. Tierra de barrenaus los blogs que elevan desde 2006 dando mal en aragonés Cursos de Aragonés en Nogará. Tres niveles, diferentes horarios a decir. Socialízate en Aragonés. Bifaras. Conciertos. Charradas. Salles. Viajes. Date un curso de actividad en la nuestra luenga. Infórmate en Infórmate en... www.nogará-religada.org 976-39-0708 en Facebook y Twitter. Más de 25 años probando de ser posible... ¡Vivir en ¡Vivir en Aragonés! Bueno, seguimos aquí en Tierra de Barrenados, en la 101.güey toda FM Zaragozana, en Radio Topo, y con un tema, pues que siempre, todos los años, en lo primer programa de la temporada, pues, Yemenister, ye Charrane, que no ya creo que, que los cursos de no hará, porque si es entiendo esto y no sabes Aragones, porque bueno, el Aragones se entiende, pero cal aprenderlo bien para pa poder, de impuestos también, charrarlo y mantenerlo vivo. Bueno, pues lo que puedes hacer. Yeah, apúntate, y apúntate Tanogara Y para charlar de esos cursos de la Asociación Cultural Nogara tenemos aquí a Mario. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, pues pues muy agradecido de, de tenerte aquí ¿no? <risa> y, de, y de que torne la Asociación Cultural Nogara sí, sí. a lo programa, a Tierra de Barrenaus. Un otro año. Un otro año, a contarnos... Ianson Rose, ¿eh? Pues si está ahí en la temporada, y ya te <risa> Que país que no, pero... Sí, sí, sí que es emocionado, ¿no? Como los números y estos nada redondicos, pues país que fango hoy, ¿no? Sí, pues ya sí, la... sí. Cinco añicos. De beba esa. de esa. Ahí va. La emoción, la emoción. Y encara no he aprendido a hacer radio. <risa> Cinco años y continuo ofendo estas, estas mierdas. <risa> bueno, más ni menos. No, ahora sí que he aprendido y a hacer clases. Le, y siempre queda por aprender, pero bueno, pero así sos. Por si acaso el a Belspir guardado por Asti, que no se ha enterado... Que no sé yo, ¿eh? Sí, ahora. No. <risa> ¿Qué la Asociación Cultural Nogara? ¿De qué vais o de, de Nogara? Bueno, pues como bien dices, yo no sé si había a Bella Persona que no conoce Nogara porque el Aragón es de moda y yo estoy que todas las personas en Aragón conocen Nogara, pero por si vi a Belún que no sabe lo que ye, ye una asociación que lleva más de 25 años mostrando enseñando... Aragones y no más eh, Luenga Aragonesa, sino en general probando de, de esparcir actividad, que socialicen a, a la Luenga y que preven de que, de crear una comunidad de Aragones o Fablan, me es que me es en Zaragoza, pero no, no me es en Zaragoza como dim pues encharraremos porque ye, la intención de que siga por todo el país. Bueno, ¿y qué, qué, qué oferta de cursos tenemos? ¿no? Porque, eso, pues, pues lo, mm -hmm. no, todos, no todos dedicad a, a eso, a, a mostrar, a enseñar aragonés. Sí, sí, y, sí. ¿Y qué cursos, Vian? ¿cómo, ¿Cómo nos podemos bueno, em empezar a, a aprender? Sí, cara nos somos organizando, no tocan a, a días y tal, pero ya de seguras que, que será eh, primer grado, segundo grado y tercer grado. Y, y bueno el horario será de 7 a, a 10 no sabemos los días pero son tres horas por semana que se fan todo en, en un mismo en un mismo día eso en, en lo tocan a los cursos presenciales también tenemos su a distancia cursos online que ofrimos primero y segundo online a través de una de la plataforma moodle vale y pues eh, este año eh, bueno por un regular a sufrir cursos externos Eh, y pero ahora tenemos ya guaranciado poder ofrir curso en Calamocha, que ya primer vegada que se va a hacer en la red de la y sin las que como hemos dicho antes, pues no nos centramos nombres en Zaragoza, sino si que si tenemos oportunidad de poder ofrir cursos en otros puestos de, de Aragón, pues, pues bienvenidos. Pues muy bien también eso, pues para todo que no iba en Zaragoza, o en este caso en Calamocha, ¿no? Pues también se puede apuntar mm. a, a esos cursos a distancia. Eso ¿Y cómo son esos cursos? que se va a probar la chen que se llama? Que se pues me es que mes divertidos, la chen que... <risa> sí porque Si no, <risa> sí, no, la verdad que la chen se lo, se lo pasa bien Porque lo que nos interesa que, a ver, que pro que tengan nivel Que aprendan aragonés, pero también pues que se pasen un buen rato con, con nos atrás Y lo que lo que hacemos, eh, principiamos en noviembre Primera semana de noviembre, por un regular rematamos en junio Pende da maestra, pero por un regular rematamos en junio siempre había opción de hacer una convocatoria de prueba en septiembre, pero si ve luna, pues no ha puesto eh, hacer el examen o lo que siga, pero bueno, pues un regular siempre, todas rematan en, en junio y muy bien. Y bueno, pues Opre eh, gozamos eh, Opre goza estar 80 euros, si fa o no fa. Eh, antes ya eran si tanta, pero bueno, hemos puyado las eh, los materiales y tal, y a la fin pues este año será muy tanta, ya este el año pasado también. Pero ya todo el año, con todos los materiales y todo lo que hacemos, incluido. Y eso, que 80 euros... a todo un año de a clases, año. Oye, eso, que Muchas personas preguntan, 80 euros eh... a un mes? mes? No, <risa> al año. <risa> oye, mismo uno, yo me acuerdo una una Vega de Novara me dice, "80 euros a mes? hombre, pues no oye, caro. Yo no, no que ya al año ya se quedó flipado. Sí sí, sí, sí, sí. Bueno y, y eso y como decías ya, uh -huh. ya lo comentabas no, más de, de lo que en la clase no, de aprender de verbos, sí, sí. cheto, predicado y todas estas cosas también se fan. ¿Actividad? ¿Y ¿Qué, ¿Qué actividad? ¿Qué se fa entre... En realidad, eh, las actividades que ofrimos son a tramena de clases, ¿no? Porque, en realidad, ¿cómo se aprende una luenga? Pues ascuitando y charrando. Y la mejor traza de felo, la misma traza que hemos eh, aprendido eh, castellano, cuando ya nos bebes, ascuitando y pues, soltando parolas, pues lo mismo con el aragonés. Así no que que lo que prevamos de hacer ya actividad hasta que la chen se socialice y charre no nomás con la chen de clase suya, sino también con los de segundo, con los de otro curso... ...y con maestras, etcétera... ...y lo que pregamos de fe son... ...pros actividad, pues eh, la de levantadera que... ...hacíamos a, a principiar... ...o curso, aún se a muestran los... ...los proyectos que se han feito mientras... Eh, ...lo curso ha pasado, y aún se muestra... Eh, ...cómo va a estar... ...este curso, también hacemos... ...una cena en organizamos las jornadas... las de Luengas de Aragón, que va a estar en... ...en abril, si fue no fa... Eh, ...también, si podemos, organizamos... cursos hasta visitar el puesto y... pasarme el cabo de semana pero a chuntas y pues pues a otra mena de, de actividad como bueno ya charlaré de, de lo que llevo disco o Zager chilo que ya en este caso una recopilación una replega de de collas, 20 collas, eh, charlando, cantando más bien en, en Aragones, y bueno, cualquier actividad que, que esparda la, la luenga, ¿no? y se, lle, se fa o no fa lo que lo que hacemos o lo que queremos ver. Bueno, y qué mena de, de chen se interesa por, por estos cursos, que chen va, va a tas clases. Hombre, pues la chen que va tas clases y chen muy maja, Eso es muy <risas> simpática, ¿no? muy Yo polida, por rasgo, por rasgo común. Sí, sí, <risas> yeah. la mejor chen de, de cada casa. No, pues vi a chen de toda mena, la verdad que no vi a un solo perfil de, de persona que se interesa por Aragones, vi a chen que tal men por no sé, por conciencia política o por sensibilidad cultural, ya que en realidad no había un solo perfil de personas así, y tampoco de edad. Tenemos en The Chen Pro Joven, Dica Chen, bueno, pues que ya no hay tan joven, cara que de espíritu en siga, eso no lo sabemos. Y como la Chen que quiera punta a estos cursos, ¿qué ha de hacer? Pues tenemos pros opciones. Eh, a través de la página web que es www.nogara-religada.org A ti en contacto ten, eh, la gente puede trobar toda la información, pero bueno, si fa no fa, eh, a ti se puede implir un formulario de, de, de prescripción. Eh, se pueden enviar un, un mail a, a mostranza arroba eh, La gente también puede venir directamente a Talaside, que llega en Plaza Asso, en, en Obico de Madalena, en Zaragoza. ¿En qué horario? Eh, de 7 a 9 de lunes a jueves. Uh -huh. Y nos pueden gritar al teléfono 976-39-0708 o, como somos muy modernas y no podemos estar menos, pues tenemos también WhatsApp. ¡Oh, yeah! ¡Esto ya! Que... <ríe> sí, sí, somos que lo tiramos. El um, número 635-030-469 y hasta, bueno, tal vez no podamos responder chusto ni siguiente, pero bueno. De seguras que le respondemos en este horario que he dicho antes, que ya cuando somos en la sede y chequeamos lo, lo Whatsapp, así en las que cualquier duda, sugerencia o pregunta, pues que se metan en contacto con nosotros a través de esos medios. Pues ya, ya no tiene garra sin cosa o sea, eso ya, ya por No WhatsApp, voy a agarrar aquí a tan ya, ya hay un, una cosa más simple de apuntarse por Whatsapp, que, so, que soy segura que... Toda la chen que nos está escuchando, yo con el WhatsApp ahora mismo, pues oye, yo pues... Ya no son escribiendo de feita. No, bueno, sí, sí, sí. Ahora cuando va, hasta, <ríe> va ahora, cuando vayas hasta voy. 7, vas a ver tú lo va que te vas a trobar. Sí, sí. <ríe> bueno, pues pues no sé si te queda bella cosa más que decir, que animar a la chen. Pues o... oye, pues simplemente que la chen se anime a hacer Aragones que lleve que cultura, que lleve una luna que fa parte de todas nosotras y que la verdad que... que se fa pacha con la chenda astí, que se pasa un buen rato y que y que lo que cal, ¿no? Defenderá nuestra cultura, que, que no existe en otro puesto, no más que aquí. Pues ya sabes, yo personalmente también como tierra de os animo <risa> a que aprendas aragonés, que entre más asignas, pues entenderéis todas y cada una de las palabras que decimos aquí, mismo las que nos inventamos. <risa> <risa> bueno, y, y a mejorarán los suyo currículo, eso también y, es verdad. Bueno, eso, yo, y yo... trobarán treballo y de todo. Sí, sí, oye... Pero... Pues, no, oye, coña, yo... <risa> no, va en serio, eh. He tenido dos reballos gracias al la Aragones, <risa> Sí, sí, sí, que ahora anti más, ¿Y se oye? Pues, bueno, pues, muchísimas gracias, Mario, tú, por haber venido, y gracias también a la Asociación Cultural Nogara por, por seguir defendiendo los Aragones, que, que buena falta le fa a <risa> esta pobre lenga. Bueno, pues, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. y seguimos con, con una miqueta de de música con un temón que, que me ha acompañado extrañamente porque no los conoceva a los principio de verano y me he fartado de, de sentirlos y mesmo de verlos en directo que no llega otro que caminen yun de Doctor Platz una colla que acaba de grabar lo suyo tercer disco que, que son en cara casi, casi novels nobles en en esto de, de como grupo como grupo porque los músicos llevan mucho tiempo Fendo, Fendo Música, pero bueno, pero le van desde de 2015, ya levan tres discos, y, y en este saber eh, viene esta pieza, este Caminen Jun, que bueno, que para yo ya hay ya un himno, y que todos recomiendo mucho, y que en yo creo que hay una colla, que va a dar muy to mal, y que se va a billar en muchos festivales. Doctor Prats, Caminen Jun. Com la nit avui s'encén i el crit la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em i com si no hi hagués després, valles perdent la mirada. Si vas truva la teva sort, diga que vas guarda tots els records, no t'aturis quan no puguis més, no t'rendes quan no puguis més, diga que no en canviar, casa guimandaban que aquesta lluita tindrà un gran final, hem vingut a tombar les fronteres per anar més allà, camina A poc a poc hi ha anat tirant, res ha estat com esperàvem. Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre somnis hem trobat el millor de cada casa. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny i lluny canviem un món que junts ens queda a prop. 2006, un barrenao sobre un blog en aragonés, aunque charra de cosas que no son cravas. 2015, los blogs viene programa de radio y en a emitirse en Radio Topo. 2018, en pecipia la cinquena temporada de Tierra de Barrenaus. Música, política, historia, luenga, fricadas, la radio en aragonés, Dendelocobasho, Madalenero. Tierra de Barnaos, todos los domingos de 9 a 11 y cualquiera en los redes sociales. Bueno, continuamos en Tierra de Barrenao sintiendo estos Camil que suenan de fondo con Ocauz y los metemos porque íbamos porque a charrar de un disco en que saliva esta, esta canción, que nos llena que Ozaguer Chilo y que hue. tenemos a Gerardo que nos va a presentar la segunda edición del disco Ozaguer Chilo 2. Eh, un otro disco con 20 nuevas canciones aunque to, de son Aragonés aunque se preva pues una mica de, de defensar esta esta lúega buena tarde Chelardo qué tal buena tarde muy bien bueno qué lle esto, si vi a bella persona que escuchas de Real y que no sabe que la, de qué va la movida qué lle hizo de, de Ozager Chilo como Naise? y, y bueno pues ¿de, de qué va esto de Ozager Chilo bueno pues Ozagar Chilo un recopilatorio no de de canciones de, de 20 grupos pues que que cantan en aragonés y esto naisé pues de bueno pues de ahí de ya en primeras de que lleva pues muy tachén que, que cantaba en aragonés muchos grupos que a lo menos tenían una canción en aragonés y decíbanos pues bueno pues íbamos eh, a hacer una, una replega no de toda esa música de todas esas canciones y íbamos a hacer un disco pero bueno y, pues... fuimos de allá y y vimos que que Talmen fuese mejor opción de, de fe, pues como una amena de, de proyecto, ¿no? Un proyecto que, que le clamemos a nuestra cantante en aragonés. Eh, aunque poder, pues, dar eh, cobertura, eh, asesorar lingüísticamente, pues, a grupos que empecipiasen que y, y poder indicarles una mica a que fesen pues, música en aragonés. A la vez, pues, eso, pues, si yéramos, pues, una colleta de, de Chen. y eso pues en principio chinachana y tal, pero bueno habíamos de deisarlo pues porque un de, de, una de esas personas ¿no? que ya era con, con nosotros, atrás pues nos deisó y, y bueno, pues a la, a la vez pues eh, lo fuimos mmm, deisando, hizo chinachono y, y bueno, pasó tiempo pasó tiempo y lo repreniemos ¿no? y decimos, venga íbamos a reprener esa pues, idea de, de nuestra canta en aragonés pero pues encara, cara pues ir una mica pues de ya, ¿no? Y pues bueno, pues continuar pues indicando también a Isachen que que nunca no he va feito canciones en aragonés, nunca que no sabe aragonés, un mismo a Atrachenque que sí, ¿no? Que ya tenía pues muchas canciones grabadas o que mismo pues no cantaban so que en aragonés o que de Cabo Quan pues de en Fanuna, pero bueno, pues eso, pues mirar de eh de hacer un disco recopilatorio de grupos, pues asesorándoles también, pues lingüísticamente, pues quedando con él para traducir canciones, para mirar o tema también de de pronuncia y bueno, pues a duyaos también, pues eh a charrar con con el Centro de Historias, con Delicias Discográficas, con el laboratorio audiovisual de del Concello y bueno, pues nos nos nos dice que sí, ¿no? Que entabamos y solo le presentamos o proyecto, le les fació Goyo Y, y bueno, pues a cosa pues eh, ha resultado pues, lo, lo que ha estado, ¿no? Bien, pues porque hemos puesto a contar con, con, con lo suyo estudio, que lleva una pasada, ¿no? Y, y bueno, y los grupos, pues encantados también de, de tener pues, ese material a la suya disposición para poder grabar y, y siempre, pues bueno, la chena encantada, ¿no? Con, con todo esto, del aragonés y de esta movida. Bueno, ahora se presenta este segundo, Ozagher Chilo, ¿no? Teníamos O primero, que, que se fació el año pasado, se fació en 2017. Eh, se presentó en 2017, bueno, y se grabó en 2017. Y ahora este segundo, ¿qué nos trobaremos en Ozagher Chilo 2? Si se puede decir ya, que cuento que sí, porque esto se metría en octubre y igual ya se ha presentado y todo. Pues nos pues una cosa pues eh, igual como la anterior, ¿no? Como el año pasado. Pues hizo pues 20 grupos, pues diferentes... Eh... Unos con más tirón, otros menos, más conocidos, menos conocidos, pero bueno, todos, eh, pues igual de, de buenos, pues según te. O sea, yo un proyecto, pues hubierto, ¿no? Hubierto cualquier grupo y estilo musical, pues. Y ahora, Chen, que diga, va, estoy una mierda tal, o este atro, o atro, de. A la inversa, ¿no? Pues que le encantéis ese grupo, o qué misión. Pues en fin, que tan variado, tan ecléctico, ¿no? Que hizo, para pa gustos. Eh. Os colosias a vos, ¿no? Os colosias a vos. Pues pues eso, que había una mica pues de todo, que quieres que, que diga pues una mica los los grupos que va a qué eh, es. Bueno, pues eh, en este disco, por ejemplo, pues si aparecerán, y amanecerán eh, Coacción, órbita, Acero, es para trapo, los Draps, Alejandro Ibázar, Gen, Red Balain, La Misa del Gallo, Carlos de Abuin, Divergencia, Lumo, Nuey, ensemble almaya Maya, borraz con Z. Marlon Bambo, Incerteza, Gaire, Los Gandules y Dada. Cuasi nada. Viaco, ya es muy potente. O sea, via, via Chen que, que imple salas y escenarios y orquestas y de todo, quiero decir. Sí. Y atrás, pues más, menos conocidas ¿no? Como decías, pero que también, también marcan muy bien. Por eso, lo que he dicho antes, ¿no? Que, que hay una mica de todo. O sea, Chen eh, con grupos con, con muy totirón tirón y muy conocidos Y otros, pues que menos, o sea, menos tanto que, que mismo no te van en cara a encarar nombre de grupo y, y, y a de, de Metal N1, pues porque no. Bueno, también hay una manera de conocer nuevos nuevos grupos, ¿no? Nuevas bandas que que muchas vegas, yo el otro día lo viendo discos de estos que tenía por casa de la tipo y de no sé qué, pues que muchas vegas te lo pillabas por tres o cuatro grupos que te feban hoy, ¿no? Y pues en descubribas una ripa más que que eran bien buenos, pues estoy una también una ocasión, ¿no? de que Pero, igual viajen pues, sí. que se lo pilla por los gandules o por esparatrap o que miseu por los traps. ...y pues, eh, pues descubrir a Red Ball o lo que sea, ¿no? Y oye, pues que, que siempre, pues... ...todos los grupos pues, han empecipado de cero, ¿no? Y, y bueno, pues... ¿cómo, ...cómo facemos a Triga, por ejemplo, de, de los grupos... ...pues nos achuntemos un día en hogaray ...y decimos, pues venga, pues estos grupos queremos que... ...que hicieran, ¿no? Y bueno, pues como no también ya lo tenemos... ...pues siempre pues tiramos por... ...por, por tanto ¿no? Por lo más alto... Y, y bueno, pues propusamos pues, a, a todos los grupos, pues puntes, u, más conexivos entre cometas, o que tal, un más tirón. Y bueno, pues así pues, pues ibamos trigando. Y pues, pues, eso van surtiendo grupos, te van diciendo también, te va propusando la chain, los grupos te van propusando, pues, a otros grupos, y que te paréis si este grupo llamáis ese, y que, y así, pues, China pues, se va haciendo. Pues sí, estaba Munique, ¿no? Se va a <risa> Bueno, ya son 40 bandas, entre Zagher Chilo 1 y Zagher Chilo 2, ¿no? Con, con bella canción en Aragonés. ¿Cómo oye la actitud de, de los músicos con les proposas de, de participar en este proyecto? Pues muy positiva, ¿no? En primeras, pues bueno, y ahí sí que hay muchos grupos, porque ya saben de qué va esto del Aragonés y, y el movimiento y la luita y todo esto. Y, maní menos pues a otros que... Pues que bueno, que sí, que les paréis bien, pero esto sonará bien, pero esto, ¿cómo se pronuncia? o de qué va, pero bueno, y a la fin pues eso pues acceden y al fin siempre pues muy positiva y con muchas ganas y, y siempre pues dando las gracias y, y bueno y agradecer también en Denogra pues que, que participe ¿no? de manera desinteresada y bueno, pues encantadas ellas y encantadas nosotras. Y bueno, cómo se treballa, que decíamos antes, ¿no? de, de que hizo que treba la pronunciación, la asesoría lingüística, ¿cómo se treballó con, con los músicos? Con, la, con las bandas. Bueno, pues lo treba un año de tre, bueno, un año de treballo, sí. Pues llegué antes ya de. de quitar disco anterior, pues ya llegan en contacto, pues, con, con otros grupos, de a mirar que todos paréis, tal, si queréis salir en a venir en edición, pues llegué esto, ¿no? Charrando con los centros de historias. Pues mmm, les fació, pues, bueno, tanto hoy la, la idea, pues que hicieron pues, de Fer como una línea editorial, ¿no? De mirar de Fer, mmm, pues varias ediciones. O sea, no. Y era pensada la, la idea de Fer en primeras, pues un disco per año, pero, pero ahora, pero en el momento, pues y, y estando asinas, ¿no? Pero bueno, la actitud siempre, pues muy muy positiva y bueno, pues con lo, con lo de las letras. Pues bueno, la. Pues la, la historia apuesta, pues muy sencilla, si se quiere, o sea, muy sencilla, en plan de contacta, contactas con un grupo, le, le proposas o proyecto, le cuentas la movida, le dices que te, que te manden pues una canción, pues en, en castellano, si no saben Aragonés, o si saben aragonés, pues que la que te la manden en Aragonés, y pues ya pues les ne corrichas, les ne miras, les ne revisas o les proposas pues cosas. Y, y bueno, pues eso pues tornas a mandarles Y bueno, si tienen problemas con la pronuncia Pues de tan fácil como Pues ni enviarles un audio, por ejemplo Con la letra de la canción Pues leyida Pues ellos ya entonarán, ya cantarán como sea Porque yo no, no sé cómo la van a cantar O bien, pues quedar también Pues de manera presencial Y... Y bueno, pues hizo que, que no ya que no haya problema, ¿no? Y se no lleve problema dim pues, pues bueno, pues a la hora ya de cantar, pues les puede surtir, pues, bella cosa. Pues bueno, siempre estamos en contacto. Y habido pues, mesmochen que hemos habido de ir todo... Eh, toda la sala donde grababan él No sé, pues mirar de quedar en... Y, y cantarla con... <risas> y cantarla también, pues sí. eso, sí, sí, sí, sí. Hombre, pues eso me haría feito muy Lo que pasa es que yo no podía ir, pues bueno, pues ya cada que grup... cada grupo lleva un mundo, ¿no? Y a la fin, pues bueno, pues que le van pues una mesacha, porque en este grupo pues que canta y una mesacha, ¿no? Y que le van pues una mesacha, pues que que, canta... que charrase aragonés, que cantase y que... y que hice todo lo que al suyo. Y a la fin, pues bueno, pues charré con... ...con Silvia, que estas cosas pues le van a saber que voy ...y ella pues sí fue encantada y bueno... ...y, a, y allí pues estoy que... ...que también fació pues una, unas cuchetes o una... ...bueno, o una grabación de suya... ...una story... ...una story de que no sé... ...de cómo la movida está sí, sí... ...madre mía, madre mía... ...cada grupo hay un mundo, eh... ...o sea, y a grupos que... ...vale, te mandan la letra... ...les ne traduces... Eh, les nimbias pues un audio con la letra Leyida y, y pro, ¿no? Ya y se, te la mandan. Se y van bueno, y menos pues a otros que no, que calquedar, que, cal que fese pues unas veretas, un to local suyo, u, en fin, muchas gritas de teléfono, muchos mensajes, y hay de todo, ¿no? Pero bueno, bien. Mm. Y bueno, el año antiparte anti de lo que llevo disco, que, que son esas, esas 20 canciones de, de 20 grupos diferentes, el año pasado Antimás se hace un concierto para presentar ese, ese primero Zaguer Chilo en Pilás, Que este año se enfará un otro, pero bueno, ¿qué tal fue el del año pasado? ¿Cómo cómo salió ese grupo? ¿Qué valoración ese grupo y ese, ese concierto, perdón? ¿Qué valoración se fa de de lo concierto del año pasado? Pues la valoración pues muy positiva, que fue un éxito y bueno que que fue pues a saber pues muy taché, ¿no? Y era, pues, plena boticiega. En cara que coincidía con otros conciertazos. ¿en, eh? que, que en cara que coincidía con muchos conciertazos y soy inevitable, ¿no? Y, y este año, pues, va a pasar lo mismo. El año pasado mm. coincidió con KCO y, y este y año... Con, y con el Drogas. Y con Odragas Drogas. Y este año, pues, va a tornar a coincidir con KCO, ¿no? El año pasado, pues, no sé si era pagando en... Sí. En o José Luis Abós, en o Pabellón, <risa> y este año, pues, lo tenemos a Ocanto en Aplazado Pilar. Pues, a mirar cuántas le sacamos, ¿no? De seguro que... No, no lo sé, la valoración es muy positiva y, y eso, pues fue un éxito y la verdad que somos muy contentas, ¿no? Y este año, pues eso, íbamos a tornar a repetirlo también, pues en la programación, pues llegó día 8 de 11 de octubre, en la Plaza San Bruno, tornamos a repetir opuesto y, y muy, bueno... Muy cerqueta del de, de concerto de Quisío, quiero decir que la Chen puede ir a un ratico y, pues, que se pase por... Por concierto de Zagher Chilo, ¿no? Pero que sí, sí. Y antes pues faremos también, miraremos de, de Fer también, una, una chicota rueda de prensa, igual como el año pasado también en el centro de, de historias, pues presentando el disco. Y, y bueno, y eso, que ya bien luego, pues será en nuestras manos. Y bueno, en eso, en este, en este concierto de Zagher Chilo 2, ya se sabe al tubaso qué, qué grupos va a bello, uno o no, y es secreto... <risa> Los editos antes... Ah, ah, ¿castito los? Ah, yo quería llevar que dicho todos los de odisco. Ah, vale, ah, sí, sí, vale. sí, sí, sí, edito os grupos de odisco nomás. Ah, ah vale. bueno, hizo eh, os grupos que van a participar en o, en el concierto, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Pues el año pasado hizo 220, no sé cuántos participaron. Creo en... que 11, si no recuerdo pues, mal. Este vaso. año 14, 14. De... Me cago en la sí. <ríe> sí, sí. Pues pues bueno, pues Coacción Órbita, Esparatrapo, Alejandro Ibázar, Gen, Carlos de Abuin, Divergencia, Lumo, Nuey, Ensemblea Almaya, Borraz Conceta, Marlon Bambo y Dada. En primeras posisos 14. Ah, y, y bueno, eh, este, este proyecto es muy, co muy colectivo y participa Nogará, ¿no? que ya lo has nombrado. Bueno, hay una iniciativa de, de Feito de Nogará, las 20 bandas, y también, eso, y cal agradecer a los técnicos de so new y a la diseñadora de, de OCD de o diseño gráfico, ¿no?, que, que ha estado Nico Bleach, como ha estado con toda esta chenco, antiparty la de las 20 bandas que hemos charrado una miqueta, cómo ha estado la relación con, lo, con los técnicos, que cuento que también sabrán habrán foto un reballaz eh, chigán y con la diseñadora, que yo creo que ha quedado una cosa maravillosa bien pincha, ¿no? Sí, sí, sí, sí, además pues eso, pues agradecer, ¿no?, agradecer pues, pues en, en el disco, pues también saldrá Eh, que muchísimas gracias a Centro de Historias, a los técnicos, ¿no? a Daniel Ríos, a Carlos Estella y a todos dos técnicos que ya han colaborado. Que San Fotíu, pues un mes de julio, o sea, todo el mes de julio, yera ha dedicado de, de propio para lo zagar chilo, ¿no? Y ha y habido grupos también que han grabado también, pues en junio, eh, a la fin de junio, pues han habido también, han grabado, porque no no vagaba de, de grabar todo en julio. Y mismo ve el día también. de agosto, un mismo primer de septiembre hizo eso que todo el agosto ya cerrado el centro de, de historias pero eso contábamos con técnicos de Maitins, de tardes o sea, una, una pasada hasta hoy eso, pues bueno eh, pues firme firme trabajo, ¿no? de, de duro, de, de quedadas de, de días, de horas, o sea o, pri, o primer grupo, por ejemplo, que grabó a la fin de de Chunio pues eh, no sé si eran 12 horas o sea, 12 horas un día pero grupo eh mismo ya he pues grupos que han tenido pues varios días pues porque en un día les, les era imposible o a lo mejor llenan muchos integrantes y no podían no les vagaba DJ a todas de, de vez pero pero hizo pues lo malo pues hizo que, que los mes de agosto ya era cerrado y, y hemos sabido de, de mirar de ferto en julio pero también quedaban flecos y bella coseta... Mm, a septiembre. Que hemos sabido de, de feira primer de septiembre Para poder inviar la otra fábrica Para que esta sepa Primes de, de octubre O sea, un embolic Pero bueno, y hizo so, pues nombrar Bueno, pues eh, a Nico Blitz, no A la diseñadora a Nico Blitz Y el sitio audiovisual porque Sanfotiu, pues un treballad Una fallenada que Que pa' qué, ¿no? Ya lo, ya lo vejerez, que ha quedado Magismo de todo Pues a ver si lo, si lo pueden tener ya toda la chen que nos ascuite entre las mans, que, que, que bueno, yo he yo un treballaz, como tú dices, y, y yo creo que, que ha merecido la pena, porque porque yo por lo que he visto de Cagora y por lo que he sentido, ha quedado bien pincho. Y bueno, cuento que ya serás barruntando, moviendo, treballando en Ozager Chilo 3, ¿no? Pues de hecho, no sé si y había ya tres grupos... Pues que se han quedado de fuera, ¿no? Que no han puesto a entrar en lo disco llegué que lo disco, lo máximo, ya son 80 minutos Y pues no daba para más, ¿no? Y eso pues tiene una, una media De 4 minutos por, por grupo Pues eso, pues como Querébanos que y hice eh, 20 grupos pues llegué no, no da para más, ¿no? A la vez, pues eso, y había pues 3 tres, tres bandas, tres grupos Que se han habido de, de quedarse de fuera Así que pues eso saldrán ya en Ozaguer Chilo 3, al otro año, o al otro disco, ¿cuán cuando sea? Cuando, bueno, yo espero que, que al otro año, a ver si, sí, <risa> si sí, va todo sí, sí. no, si to bien, sí. y, y sigue y y, y, sí, un exitazo, así nada, es que tof, todas y todos a, a ir tal concierto de Ozagar Chilo 2, a mercarlo disco, y, y todo eso. Y no sé, nos quedamos, be bella cosa que decir, no sé si tienes bella el mensaje que dar Pues bella... no sé, que, que todo ya mejorable ¿no? <risa> todo se puede mejorar y pues en, en Isa somos, ¿no? Pues hacemos lo, lo que podemos, pues adentro de a nuestra posibilidad y bueno, pues miramos de qué... Pues eso, pues cada entrega, cada edición, pues si a una mica, pues mejor o a millorar, pues se según es que, que cosetas. Y, y bueno, pues decir que, que para esto, pues que, que no cobramos tampoco, pues... Nogara no cobra agarrar subvención por Ferodisco, tampoco no pagamos porque los grupos vayan todo centro de historias a, a grabar, por eso que somos muy agradecidas a pues bueno, nos comprometemos a comprar a mercar, ¿no? A crompar un mínimo de, de discos y y, y todo. Pues bueno, eh, los centro de historias pues son encantadas, donde Nogara también, pues hay una herramienta, eh, Pues de Bomba, ¿no? Brutal. Pues la, la, la música y una muy buena herramienta para insemenar la aragonés eh, Pertó y bueno, pues eh, pues qué más podemos pedir, ¿no? Hombre, muchas, muchas somos enistas cuando yo yo conozco a muy Tachen, y a yo mismo me ha pasado un, un dos primeros contactos que tiene con la Aragonés estoy a través de la música, con la Ronda Voltaña con mayacán con tal, y conozco una pata cada Tachen que, que que bueno, que le pasó lo mismo, ¿no? que yo creo que, que hizo, que la, lo feito bueno, la trodilla, que no lo hemos comentado en Terra que sonó ya eh, por qué luitar de acero en Delicias, ya en, en Aragonés y eso pues también, claro, no, yo porque sabía que la, la tenía, ¿no? pero la Tachen lo flipaba también una, una miqueta ¿no? de, por eso pues Viller que Que los grupos referencias tuyos pues son cosas en aragonés, yo creo que hay una marca de prestigio y de eso, y de, de Ferco no conocer la, la luenga Pues sí, a mirar si se animan también a resta de, de grupos pues potents entre comentas, ¿no? Más con Aisidu pues a hacer música en aragonés ¿no? Que din pues pues eso también que, que tiene de bueno esto? Pues que en el mejor en los premios de música aragonesa pues bueno pues como ya hay menoschen que, que grave o que faiga música en aragonés Pues Isachem pues, tendrá más posibilidad también de, de optar, ¿no?, a los premios, ya que, que todos son que todo son aventallas, ¿no? <ríe> ah, era por los premios, por los premios, pero hombre, no, no, no, que no lo faigan por eso, ¿eh? <ríe> pero bueno, oye, pues también... Yo pero no eso, creo. darse a conocer, ¿no?, como grupo, dar a conocer el aragonés, eh, bueno... todo en ya, ya lo dicho, ya <risa> bueno pues muchísimas gracias Chelerdo, un año más por este Ozager Chilo, por haber venido aquí a Tierra de Barrenaos a contarlo y por todo lo que fa que buenas fallenadas te fotos tú también pues muchas gracias a vosotras bueno y continuamos ahora mismo meteremos una miqueta de música y tornaremos con la siguiente entrevista y con la siguiente sección Bueno, y una de las canciones que no llega incluida en ese Ozaguer Chilo 2 que acabamos de charlar, y la que la que hemos a sentir continuo. que se dice Mil Parolas y que presentaron fa poco lo lo video y que más sirvió pues también una miqueta de empecipadura de la campaña de los cursos de la Asociación Cultural Nogara. Bueno, pues este Mil Parolas, una canción en aragonés que ya ayer era grabada en o disco de Nuey y que por eso no llegue no chilo 2 eh, pues eso pues charra una miqueta de todas esas parolas que todas y todos amamos de en aragonés y he grabado en Zaragoza, pero que sí, lo lo video y bueno, pues así sale muy tachenco Con oisida que, que ya Ya, ya lo Villeres Si no lo he visto ya Que cuento que ya lo habréis visto Todas y tos Pero bueno Si no Lo buscad Mil parolas de Nuey Y, y tos pillazo disco Sobre todo también Que ya la ventan en muchos puestos y, y lo puedes sentir Pero que si antes En los redes sociales Mil parolas de Nuey Tos diso Y tornamos a escape En tierra barranados En 101.8 uno A FM de Zaragozana En Radio Topo Creyar. Voy a... Aragonés, Lle de Todas y Toz. ¿Y tú qué faz para salvarlo? Ascuita, leye, proposa, difunde, aprende, escribe, publica, crea, asociate, reivindica, chila. Si no lo hacemos los atrás, ningún no lo fará. Tú también tienes la clave para que el Aragonés continúe vivo. ¡Fel a servir! Estoy a punto de echar las alas a volar, de levantarme de una crisis emocional. Me he sumergido y en un suspiro, y mi cabeza ya vuelve a funcionar. Bueno, retornamos en Tierra de Barrenaos en la 101.8 en Radio Topo, la voz de la sin voz en este programa de Raso en Aragonés que te acompaña en las nueve de de domingo. Y tenemos ya la lo siguiente convidado aquí presto Que no haya otro, que Crevi, el gran Crevi, que torna a la tierra de Barrenaus, que ya estuvo en la temporada pasada y que torna a Buena tarde, ¿qué tal? Muy buena tarde, ¿eh? ¿qué tal plantas? Bueno, y viene viene aquí porque porque tiene nuevo disco, por fin, ya tiene manos yeah. muchas <risa> <risa> ganas de sentirte atravegada, de sentir un nuevo, un nuevo treballo y que se clama varios años de impuestos Y se oye, sí, sí. La primera pregunta y bien, ¿de impués de qué? <risa> Pues, de pues de. Pues eso, de Bel Año que atró, que bueno, no he pasado buena temporada por varios motivos. Y, y bueno, pues han chuntado a el tema, güey, en total. Y, y bueno, yo como una. ¿Cómo decirlo? Como una imagen, una foto de que he pasado estos. Estos zaguers años. Y. Y bueno. Mm, si sí, fa uno fa he puesto eh, he puesto felo felo beller de bella traza en, en cara que que que lo, lo podía haber feito mejor aunque aunque soy contento ¿eh? con los resultados <risa> entonces so, somos muy críticos güey ¿eh? porque <risa> antes también <risa> Gerardo ha estado charlando a diosagar chilo dos decía hombre y que lo podríamos haber feito mejor calumnia -me más alto estima sí, sí, sí, ¿eh? sí, no, y soy verdad y soy verdad no solamente hizo que que me fago y lo resultado, pero ahora viéndolo con más perspectiva y tal, pues bueno, como siempre me ha pasado con cualquier otro disco que, que he sacado, pues veigo errores, veigo cosetas que podría haber eh, haber feito mejor. So, siempre somos, somos muy perfeccionistas. Sí, sí. Yo la verdad, yo me lo vais eh, Fatim, pues ahora yo era, no sé si, si se sentía por el micro, porque yo era haciendo un unboxing en directo, me lo has pasado un rato ya por fin en formato físico, ¿no? Sí. Y, y soy viviendo aquí de que sales sale muy pincho en la foto aquí entro sí. ¿eh? Esas, las fotos, las ilustraciones y tal, las ha feito Balba Carroquino. Y eh, tanto las fotos como pues la, la edición y todo eso. Hostia, y, pues bueno. es pues muy pincho yo y que más ahora que yo estoy diciendo pues eso porque que siempre trobas errores yo la verdad sí, es sí. que lo los discos suena que yo una pasada mm -hmm. a yo me parece que, que suena muy agradecido y y ahora que dices también lo diseño oye bien pincho lo eh. diseño oye muy pincho sí sí ya sabe lo bonito polido, y eso y bueno lo que vi adentro, los temas eso eso <risa> y eso, eso ya to, cada esos buenos temas ¿De qué charlas en esos en iso, en temas? ¿De qué va el eh, Pues así en, en líneas generales, pues, eh, llevo un poco, como decía antes, un poco lo recorrido que he feito estos años, estos años zaguers, y, y, bueno, eh, eh, he prevado de, de sacar de, esos, de esas malas sensaciones, de esos malos momentos, a partir a parte más positiva, ¿no? Y bueno, intento que pruebo en este disco de que quien más cuite, quien más cuite eh, pues saque una bella cosa positiva de cualquier cosa mala que le pase. A la vez, hizo en cada tema, pues puedo charlar de una, de una cosa u otra concretamente, pero así en líneas generales, un poco oye, como sacar a parte positiva de cualquier cual cosa mala que. Que, que te pase, o sea, es casi un disco de autoayuda. Sí, sí, sí. Además, que digo eh, que sí, de Zaga eh, en en otra list y en un track list un poco distinto porque no llevo una canción de Zaga, o sea, de, de Zaga de ah, atrás, sí, sino sí, que llevo sí. como una historieta que principia Fela y me salió asinas. Pues eh, tanto Asti en en, en otra list como en uno dos dos temas digo que son como autoconsellos. Percibe si el día me cacego, ¿no? Entonces, ya como, como un disco de auto tuya, ¿no? Por decirlo así. De, de si me torna a pasar estas cosas, aquí claro, sé cómo, cómo claro, tornar, ¿no? Claro, sí, sí Buena idea, buena idea, bueno. ¿eh? ¿No? un, Una mena de diario musical. Claro, pero, y para y pa, cualquier persona que quiera escucharlo pues pues bueno, pues, creo que puede fele, fele bien. Bueno, los lo rap, yo creo que hay una música que llevo viviendo un momento con, uh -huh. de muita proyección en Aragón, eh, ahora vienen pilas, o, o concierto estrella de, de los pilas, pues va a estar Casey O, ¿no? uh -huh. que es un rapero. ¿Cómo veyes tú lo momento musical aragones, que además yo creo que también ya en Chinera, ya de rap, pues pues ya y saliendo muita música, uh -huh. y, en, con, y también cómo veyes o, o panorama rapero en, en Aragón? Bueno, pues eh, de, de siempre, sí, siempre ha habido eh, a, saber, a saber los eh, rappers y raperas en, en Zaragoza. Sobre todo en Zaragoza, en Aragón también, pero Zaragoza siempre se ha dicho que lleve una, como una cuna dos rap, ¿no?, en España. Y bueno, en los zagers tiempos, pues ya lo ves, con Keisio como punta de lanza. Pero antes, más vía a, a en que llevo proyectos a Sabelos polidos, eh, pro bien vallaos, y con mensajes eh, muy to buenos, y fendo atrás para otros sitios que Feba velaño pues no. Mmm, si es que a, o sea, siquiera podías imaginarlo, ¿no? Y eso. Yo creo llevo en momento, y antes, más, pues eso. Eh, charrando de KSI, pues ha sabido abrir muy to bien o rap a, a Chen que no que no le ceba hoy y haciendo cosetas que quisiera para los más puristas, <risa> eh, o sea que quizá para los más puristas los rap pues digan, ah estos no es rap, yo no sé qué bueno, bueno pues vía Chen empató, pero bueno él ha sabido hacer y bueno si fa uno fa muy ta Chen también también lo fa. Bueno, y, y antepas ahora que decíanos, ¿no? de de a busca de de la perfección y tal, yo me llega recordando de de las primeras maquetas de Kissio que aquello uh -huh. sonaba zaborrero de todo. Y <risa> sí, sí. Y y, man, y menos ahora pues la Chen que eso que eso grabando, a ver, siempre había niveles y uh -huh. tal, pero pero hostia, ya se graba con una calidad de sonido sí. y de y de todo, o sea, no hay sí, eh. lo mismo la Chen que empecipia ahora que la Chen que al igual en los años 80 o en los años 90, ¿no? Que que sonaba aquello, bueno, claro. <risa> <risa> que le va mucha militancia, ¿no? Para pa escucharte según qué cosas ¿no? Pues cuenta, charlando de que he sido, pues, muchas vegadas ha dicho que al principio grabando a suyas maquetas en la suya bañera Pero la acústica <risa> que lleva ¿sabes? Hostias Pero, claro, yo, por ejemplo, bueno, la Chen Y es por eso que o rap eh, ha inventado tanto de nuestros años Porque ha crecido tanto, pero eso porque y ye... Entre comillas, y es fácil conseguir un sonido bien, porque sí que fa falta el dinero, pero que tampoco no guaire, como para otros estilos, yo que sé. Eh, eh, que a mí sí una, una banda de rock, ya le fa falta una mica de dinero para, para grabar una canción, eh, En, en cambio yo que sé yo me he hecho un togono mío eh, compañero de grupo de, eh, ibsen y pues chuntemos el dinero y tal y nos facimos con una tarjeta una tarjeta de, de sonido un ordenador que tiene vano esos dos y, y un micro y ya con eso ya tu vais ya puedes ya puedes ver un buen, un buen sonido y eso ahora cual siquiera en, en la suya casa en tiene uno <risa> pues oye, pues en Tabán, no. Oye, la chenque que claro. no se ha escuchado y que se anime. Y que la, toda la chenque le faiga guayo rap, que me consta que vino muchos Muitos de, de, de chenque ha escuchado a Tierra Barrenaus. Sí. Pues, pues que se anime también una miqueta, ¿no? A, ese, a esa autoproducción. Y eso Y la autochestión de la música. <risa> <risa> en, en Tabán. <risa> y en ese. En ese mundo de rap tan tan amplio que tenemos aquí en Zaragoza y, y bueno, también en Aragón, ¿cómo se ville lo del aragonés? vi actitudes positivas? Ut ¿Utulle es una isleta en, en todo esto de los rap en aragonés? Hombre, pare, eh, parece que yo he feito algo que no se va feito antes, pero sí que vi a un rapero que se decía que pasa, que principio principio hacer rap en aragonés, Y bueno, vi a Per si buscas Per Internet y tal, trobarás bella canción que ya principió a hacer en, en Aragonés. Sí. Y bueno, pues yo me quedé con eso y malas que a a charlar una mica en Aragonés ya metí, me metí de pleno en esto, en, en principiar a hacer versos en Aragonés y tal, y ya salió el No Ye Que Rap, salió esta canción de disco que sale en este de varios de varios años después, que se hizo en Ocal. que la antes... que no la de no Que Rap, o sea que esta la primera de verdad, no Noyek Rap, eso no o sabía Yo, <ríe> sí, sí, sí. Y eso, y, y luego también sé que vi a una Trozagal de Chaca que se dice Calo, que también no sé si ya ha rematado un disco, bueno, como un EP, un disco curto... de rap de razón aragonés también. Que yo no lo sentí, no sé si lo ha publicado a la fin o en cara no no lo he También tiene uno o dos videoclips de rap de rap en aragonés. Ah, ese, ese sí que lo he visto. Ese. Sí, sí, sí. sí. O, yo o los, lo vi vi el videoclip sí, sí, sí. o los videoclips sí, pero no sé si a la fin ha sacado disco y, ah. y eso. O sea que, bueno, a porque se va, se va haciendo cosas y bueno, por ahora que yo sepa en Zaragoza sí que soy el único que que fa rap en aragonés. Pero bueno, espero que en poco tiempo no siga no siga el único, que al colaborar con alguien en Aragones, si no la chen se cansará de yo. Eso, eso yo lo que digo, ya realmente lo los programas radio no, no he estado lo primero, ni de coña, a mí no ha habido muchos antes, claro. pero joder, a ver si me acompaña Beluno, que la chen que se anime a hacer un programa de, claro, no. de, de radio en Aragones, hombre. Eso ya. Pues hombre, pues ya que decías lo, de, lo de que no cal Y la, no cal. la primera canción que facies en, en Aragonés sí. Pues no sé, pues te la cantas o okay. qué ¿Te animas? Vamos Venga, te vendo la, la musiqueta Y a ver, a ver Yo No cal ya Dice Que dengún y machina que llepa yo cada rima. Como plega pa' aquí para pa' hacerme sentir asinas. Como siento peristo tantísimo amor. Porque escribo esto que escribo tan y mientras es ofredor. Prueba de matarme, vosotros dishame. Levo pro daños chugando en esta alambre. No maturo ni callo, crezco como lo redallo. A tristura de ciudad la fui servir de encendallo Asinas mis piros surten de yo sentimientos. Que en la folla de esos escritos junto con muchos momentos. En este teatro con asado de los actores. Lleno de gabachos y. Y falsos señores, yo solo miro de fugirli sordos que me afoga, marchar a escape de aquí, de esta puta garchola pues no trobo cosa que me faiga feliz, encara que muchas vegadas lo parezca dende a ti No cal, Santi, no cal continuar en este juego de estas trazas de gal. No cal, mesache, no cal continuar sin luchar por tú. No cal, así nos quedí, que esperas de tú, como ye tuya fuerza y toda ai salud, con na que te feban vergoñas huellos de nino y hay descanso, yo no. Encara aquí continuo, así nos quedí, que esperas de tú, como ye tuya fuerza y toda ai salud, con na que te feban vergoñas huellos de nino, cal decir agora. En Caracas y continuo. Pero que sí continuo, y de seguras, cereño cobo no dengun altero y sin mugas, levo con yo apitera que surte da cansera, o miedo y abrabura a do toro de la vega, levo con yo tob lo que ya estuas cuitando, garracosa invento No miento rapeando, Puede estar que no siga un santo Puede estar, pero Santi Arminospio noble y desellando armar, desellando estar mejor sin férmica caso a tanto fato, fendo burro falso, fendo mofla de todo lo que me fagó y tan y mientras yo fui chera no rap Así nas voy, pero que mis fío? Si solenco soy yo. ¿Cuánta chance será mañana si ayer denguri ni estío? ¿Me explico? Y esa tuya, mi lloraduya no había duda, plena te defedica que no y cuya. No cal, Santi, no cal, continuar en este chugo de estas trazas, tagal. No cal, mesache, no cal, continuar sin luchar por tú. No cal, así no es que di, que esperas de tú, como ye a tuya fuerza y toda esa luz, con a que te feban vergoñas huellos de nino, y hay escanso, yo no, en cara que contino. Así no es que di, que esperas de tú, como ye a tuya fuerza y toda esa luz, con a que te feban vergoñas huellos de nino, cal de Ciragona, en cara que contino. No cal, Santi, no cal, continuar en este chuego distas traja, tagal.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 ¡Qué guay! Bueno, pues será la primera, creo que, bueno, ya bien. ¡Ojo, una pasada, una pasada! esta, Oiga, Que se me cuela la música. Eh, ¿Esto cuál lo no escribíes? Porque ya esto, Uf. el si la primera, ¿no? Pues sí, bueno, tanto esta como... Bueno, entre esta y No Que Rap, yo creo que no, no vi habrá más de tres meses. Así ah, es te a... que tendrán unos dos años. Vale, vale, vale, vale, sí, tremendo. sí O sea, va la producción, va... Sí, a tope, a tope. ¿Va? Y está ya la canción que vi en Aragones En este, varios años después en, en un nuevo disco que, que presentas, ahora Eso es y, y cuán tendremos ese disco que todas queremos Buah. De raso en Aragones <risa> Y eso tardará en cara, ¿no? Sí, sí, sí En cara, en cara vía Biasa, Beló, Treballo, Quefer Entiendo ya ve el tema Feito Pero, claro, cal, cal ensayalo, que me faiga hoy si me fago y lo quiero meter en un disco o simplemente publicalo, eh, pues cal correchilo antes con una duya de otras personas y, y quiero hacer más, eh, también quiero aprender más vocabulario porque a la fin... Eh, ...sino pues te... ...te cerras en cuatro parolas... ...y encara que las chuntes de diferente traza... ...a la fin... ...no dices lo mismo pero... fa servir las mismas ...entonces a la vez hizo... ...pues quiero hacer una mica de tiempo... ...y continuar trabajando ...y a ti más luego oye la parte musical... ...que quiero contar con Bella Persona... ...sobre todo con Ibsen... ¿no? ...que es que, mm -hmm. productor de instrumentales de rap... ...cuento con El Paíso... Oh, ...y bueno, todo lleva un tiempo... Fecha, no me meto ninguna. Puede estar que pa finales do daño que Pues estar, por decir bella cosa, ¿eh? Pero bueno, bueno, no, bueno pues no hielo, no, ¿eh? No, yelo, no, eh, no pero, pero, oye, como yo. tampoco no tengo eh, tengo una persona de zaga que, que me siga inventando, pues bueno, por pero, decir bella cosa, ¿no? Pero, sí, sí, yo la que somos fans de George Martin, de canción de Chelo y Fuego, de Chuego de Tronos y uh -huh. tal, como somos feitos a esperar, éramos siete u ocho años, que me sé yo cuántos ya esperando el puñetero libro, siguen Pero <risa> <risa> esperar un año en el París es una da chorrada. pero, pero bueno, también lo que decías ahora, ¿no? que, que claro, pa' Ferrap. rap. En aragonés, uh -huh. que, que, que cada letra ye, sí. Bueno, para rap en general. Las letras sí, son sí. largas, son, son embolicadas, tienen claro. un poquito de treballo, ¿no? Claro. Y Felo en aragonés, antimas, cuando no lle la tuya lenga materna, uh -huh. como llevo caso, ye, ye pero difícil, ¿no? Y has de aprender muy todo, treballar muy léxico y tal. Claro, claro, por eso. Y antimas, como también soy Fendo una otras cosas, pues eso, que si estudios, <risa> que si sí treballo y tal, pues es que a la, no me vaga para hacer todo. Maravilla. Así nas que hizo cal cal Felo a Pocket y bueno, lo que. Cuando plegue el, mom eh, el momento... ...diré bueno... diga aquí... ...tengo estos temas... ...estos son para el disco... ...y... ...y bueno... Eh, ...también he charrado ...pero ahora he charrado con bella persona... ...para hacer alguna... ...bella colaboración y tal... ...eh... ...y lo que quiero en este disco... cuando siga... ...y he mezclar eh, ...luengas diferentes... ...sobre todo luengas minorizadas... ...y... ...y bueno... Y mostré ballando en ello, a bellera a be era la fin, que resulta fa. Ja. Bueno, y, y cómo ha estado esa grabación, que Antimas, pues ya los nombraba antes, ¿no? A Ibsen, que ye uh -huh. también, eh, bueno, de compañero tuyo, y Antimas, que, que ha feito ¿no? la parte de producción, creo, o... eh, No, ah, en vale. este caso no, en este caso no. <risa> eh, Armino siempre, él se encarga de estas cosas, de las instrumentales y tal, pero este yo un poco, pues... como se dice me tiré a la piscina y un poco un ensayo un, una prueba científica y son instrumentales que he feito yo son las, prim, no, las primeras que que fue fui pero sí que son las primeras que publico por decirlo así y ah. encima en un disco de yo y todo esto sí, sí, sí. a la vez y eso las hueitos son son mías y bueno son así muy simples y tal eh, Eric se ha, se ha encargado de de grabar el tema Atros los he grabado yo o ve el amigo Juan Ibsen no podeba. Y, y luego, una parte de la mezcla se ha encargado Sergio Lacasia, de la la Música, un pequeño estudio rural que había en Yeste, a, mm, bueno, cerca de los Mayos de Riglos. <risa> pincho puesto, pincho puesto. Al lado Pantano de la Peña. Y, y luego, lo que lleva la mezcla y todo, y la masterización de los discos, sí que se ha encargado Ibsen. Bueno, y que quiera ascuitar o conseguir los discos, que ha de hacer. pues eh, puede fer, eh, puede seguirme en la en página de facebook en crevisolenco también puede contactar con yo si quiere bella copia física en ho en mío instagram que se dice igual. Y luego también pues puede ir a, a, al, al canal de YouTube de YouTube que tengo, que también se dice Crevisolenco, así tengo la lista de reproducción y los temas sueltos, y luego puede ir a la, a la página de HH Groups, eh, eh, donde se puede descargar o disco. Bueno, <ríe> y que vengo de... Así es que se puede conseguir en, en, bel, en bel sitio, o sea, en, descargar y escuchar en internet, lo que sí que en efecto es disarlo en en, no, en digas, ni... no, porque la tirada que he feito ha sido curta, así <ríe> no es que me estimo más de tenerla yo en Asmans y cuán bella persona me dice, per bella red social, oye, que quiero una... Pues, pues quedamos con, él o con ella y, y le doy, sí, sí. Perfecto, cada vegada se fama así eso, ¿eh? Yo en zagueras casi mm. todos los discos, bueno, prácticamente asinas, ¿no? De quedar con... con la chenque famosa y calle, que famoso y que pillo discos de colegas casi todo ya. Claro, y que eh copias pero casi por romanticismo, que digo yo, porque ya no se fan servir apenas. A yo me mola eh tenerlo físico. A yo también, tipo sí, es sí, como sí. lo tengo ya digitalizado que me lo vais eh, ya hace sí, sí. tiempo probablemente este disco no suene nunca, ¿no? Sí, pero sí. claro, no, yo también, eh, tienes, ¿no? también me pasa eso que pues Merco Abel ver, Abel ver amigo que ha feito un disco O ve el disco que me gusta, o que voy a un concierto, a ve yo lo que siga, pero el disco ya lo has cuitado en, digi sí en verdad, digital. Sí, así es que ese disco no lo voy a abrir nunca. Pues sí. Y bueno, que quiera billete en directo y así nos acaba lo tiempo. Eh, ¿Cómo puede hacerlo? ¿Tienes previsto ver el bolo? O... Pues me tienen que confirmar un bolo en, para el para noviembre. No voy a decir opuesto, llegué aquí en Zaragoza. y tampoco no voy a decir la fecha porque como oye, me tienen que confirmar todo pues bueno pero puede estar que en noviembre eh, faiga uno eh, que seguramente lo faré con Ibsen y Crevi, pero ya meteré bastante eh, pro pro pro tema en o sea pro temas en en el concierto en Aragones perfecto perfecto bueno pues eso si pues que te sigan en los redes sociales sí, que bien. se informen y tal <risas> y así nada pues ya anunciarás no cuento que sí sí ya Bueno, pues ya se nos acaba acabado el tiempo, no sé si es bella coseta más. Bueno, bueno igual un temita más, ya que soy aquí. Un temita. ¿no? Venga, pues. <risa> pues si vamos a hacer un tema, este llegue? Pues existe Y uno que, que ye puede estar que siga para lo disco, y, y bueno, la instrumental ye de Ibsen, Y nada y así una mica tra una mica tranquilete y tal así un poco que se sale de mi rollo, pero bueno que me fació hoy y que de cabo cuando lo, lo rapeo a ver si si os fago hoy pues venga con pronuncio <risa> <risa> nos despedimos, muchísimas gracias antepo gracias a tu Carlos. por venir. <risa> mm -mm. Troba lo tuyo camí, o tuyo destí. Troba lo tuyo camí, luïtat por estar libre a la fin. Troba lo tuyo camí, o tuyo destí. Troba lo tuyo camí, luïtat por estar libre a la fin. y eran los de aguerro, los versos sortiban fredos como el agua, casi chelo, me miraba los cielo mientras presinaba un otro, a la vez me salían a escape, un día sinadro, pero envueltas, y era una mica más joven, Baisaba y puliaba sin parar cuenta don mon, mon, eh. y era yo que imaginaba un futuro pleno de luz, hueca el cramame, que solen colocar nuz, pues a saber los tiempi, viendo dos sueños, de estas diferente resta cuando esto no era cierto, a la vez, es navesaba a en bicicleta, y ahora de rapiconte, ya no fue lo que me peda, con totico, ni con No, en los ritmo rimo Así nací en como un nino Tengo lunadas que en las rimadas Me fago y damos talas Pa' que ascuide lo que digo Si no te trobas aquí Chico, ves, tené A tuya vida lleno más tuya mesache. Ya te lo dije Troba lo tuyo camín O tuyo destino Troba lo tuyo camín ita por estar libre a la fin Troba lo tuyo camín O tuyo destino troba lo tuyo camin luita por estar libre al fin y era no senagüero amagós per isos bons de ton allea e luego nos nevaisaba nos cedo unha gambadeta, profetando la luz antes que no fese fui neta oi feita letra como caleva de sonos plena como yo mientras la ceba paro me men en caras a velas, escribiendo probando de crevar huegas, pero no no me fació lo morro de ser nasiu sabido vi pleno ya de to no, tal men mismo estielo millor, per que lle per mismo lo motivo viste rap, señor, crevi me deciba y gue marchoso solengo, mas no Peri soy malo tampoco no hice verso. Mal metro ve, pro gran y torné, aprendí de lo vivido y de todo lo que facié. Si no te trobas aquí, chico, ves, tené. A tuya vida lleno, más tuya, mesacha. Ya te lo dicié. Tróba lo tuyo camín, o tuyo destino. Tróba lo tuyo camín, Luita por estar libre a la fin. Tróba lo tuyo camín, sí. O tuyo destino, troba lo tuyo camin, luita por estar libre a la fin. Muy guay, muy guay, muy guay. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias, gracias por, por este discazo que nos traes, que recomiendo de verdad a toda la chen que, que lo sienta y, y por todo esto que fas, que, que lo fas muy bien. Gracias a tu Carlos, por, por invitarme y espero que no siga la fager vegada. Hombre, pero que no, pero que no, el año viene con los siguientes. oye, pero que sí. Muchas gracias. A tú, que vaya bueno. Más de mil años de impuestos, ¡la Aragonés resiste! Y queremos que lo faiga a servir. ¿Tienes bella cosa de contar en Aragonés? ¿Te faría gollo de participar en el programa? ¿Conoces a Marcelo? ¡Pues pelo Escríbeme un correo a tierra. La renaos, arroba, gmail, u, contacta con yo a través de las redes sociales.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 Chuno, qué horror. Bomba, botrako. Rebotosa. te quiero rebotosa. Oh. Mi eh fin torna a tierra de Barrenao Saral, buenas tardes. Buenas tardes. Torna a tierra de Barrenao, se torna a la vida. Mi eh Y aquí que estoy ensayando con esto de, de acercarme y aloñarme de los lo micro para ver si no saturo, si, si así no es de eso, de saturar. ese es el efecto Kebler, ¿no? Ya hice ¿Eh? el efecto dobler. Do <risa> dobler, Kebler. Do bueno, el de Seldon. Sí, <risa> <risa> efecto Seldon. Bueno, Tamara... Buena tarde, una travegada bienvenida tarde, ¿eh? a esta tierra de Barrenaus después de casi un año sin venir Así es que hace como se van a servir los cascos estos Sí, y, y bueno, pues ya ves que yo tampoco he amillorado aire, ¿eh? Porque bueno. está allí en la tercera toma Que, bueno, que pues nos hemos no... antivocado una miqueta. Bueno, me he antivocado una miqueta con los controles, en fin, cosetas. Eso no cabe decirlo, tampoco. Sí, hombre, sí, sí que cal decirlo. Esto es Radio Birité. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Top punto Huay Toda FM en Tierra de Barrenaus. Y tenemos una travegada a Tamara. Que pa' aquí, leve. Mm, bueno, pues pues haber estado un año sintiendo <risa> Tierra de Barrenaus y no haber sentido a Tamara. Y increíble. Bueno, pues ella y la, la nuestra educadora medioambiental. ...que nos charró de la... ...en la zanera temprana nos charró de los lupos... ...nos charró de las grudas... ...y, bueno, nos vas a charrar de... De la... vamos, bueno, la, la alfalla de Zaragoza, yo que el barranco de las Almunias. El gran desconocido. Bueno, una de ellas, ¿no? Bueno, una de ellas, pero yo que... Aquí, a ver si, no, si se van a, a, a encarrañar los de Chuslibol o los de Alfranca no. o los de... Avilés, a si sí, no, porque sea o mejor o peor. Sí, o sea, todos esos espacios son súper pinchos, pero yo que esos son pro-conocidos. O sea, lo, lo curioso del barranco de las Almunias es que hay una pasada de ecosistema que hago canto de Zaragoza en las puertas... Bueno eh, no. Termina municipal de Zaragoza, Al canto de, de lo que sería Ocasco urbano y que ya es super desconocido. Bueno, tanto que está Trovalo hostil, es un poco difícil si no sabes, o sea no había indicación y un poco es complicado, embolicado. Ahora sí que charlamos un poco de cómo, de cómo plegar a este, a este maravilloso puesto. Pero venga, pues Vamos Como se, cómo se ve arriba, de Zaragoza, claro. Bueno, el Geek de las armonías tiene como eh, principalmente como dos tipos de dos menas de, de usuarios o de usuarias, una y las ciclistas y otra las paseantas, las caminantes. ahora pues si yo es ciclista la mejor traza de plegar en el barranco de las Amunas es de, en de cadrete o de en dende el alto de la muela y toiso si si tienes las garras fuertes porque así no has a barranco desde de alto Tabaiso. pero bueno como yo por ahora fui mucho ciclismo pero más que más en ciudad pues voy a charlar del barranco de las Amunas desde de la vista de el senderista o de la senderista ahora la traza de millor de principiar este barranco es de dende o bico de Santa Fe que hay un bico de cadrete que bueno además de tener un monasterio muy pincho que se vaya dentro de la carretera pues bueno lleve una urbanización y eh, pues eh, queda el plegar en, en Obico de, de, de Santa Fe Plegar, pasar un monasterio, pasar la huerva, esto es la chen que se pilla de papel y boli, ¿vale? Que yo un poco molicado. <risa> plegar en un monasterio. O que rebobine. <risa> o que rebobine. Bueno, la chen que no se está escuchando en radio, pero la 101.5 la FM, no. Pero la resta, pues que rebobine. <risa> bueno, ya es más, que no, si si pruebas de buscarlo por internet, tampoco no es fácil trobar. Bueno, al es que yo que no no mete cosa. Bueno, y ahora hay de plegar en un monasterio de Santa Fe, que eso sí que es fácil, cruzar la huerva, que la tenéis enfrente del monasterio. y nada más pasar la huerva de en una urbanización que se dice urbanización Osisayete, y justo nada más pasar la huerva calpillar eh, pillar la carrera que sale a Mandreita que llega como una de las, de las avenidas digamos principales de buena avenida que, que llegue un carril o dos no pero que una de las carreras principales de, de esta urbanización se pilla esa carrera se continúa te levanta de levanta de van y cuando esa carrera juega 90 grados que ya se ve que que o sea cuando dice de, de haber casas enfrente de tú y se ye sale como un como un camino una pista Y, y Perastille por se entra al barranco de las Almunias truca un poco que nada más eh, entrar vía un cartel que mete propiedad privada bueno, eh, Asinas en rollo que parece como que dice no pases por aquí pero y oye por el tema de, de los vertidos de las escombreras y todo y eso Asinas que bueno, pasamos ese cartel y ya a escape plegado como un ensanchamiento se pueden iniciar los autos y que encima no se puede continuar más o sea que bueno y vía un cartel interpretativo de endefa como seis meses o Asinas que bueno ya cuando te trovas con los cárteles Interpretativo, ya veis es que yes en un puesto, aunque aunque pasa bella cosa. Protechiu, suposo ¿no? Sí, más... sí, tiene un fiscal de figuras de, de protección, tanto desde de el plan de la estepa de Zaragoza, que bueno, tampoco no hay un plan así, no es una protección muy fuerte, pero sí que de, de lugar de interés geológico, lugar de importancia comunitaria, zona de especial protección de las AUS. eh, así no es que bueno, está Europa ya es muy muy importante. Esto es lo que pasa con la estepa siempre en Aragón y más que pues bueno, en Aragón porque somos, somos, pues, pues, casi los territorios que más estepa tenemos que han de venir de Europa, para decirnos que lo que tenemos en casa nuestra lle pues eso, ye, ye una vamos, de un de un valor tremenda. Bueno, ¿y qué, qué, por qué mola este barranco de las armonías ¿Qué, ¿Qué hielo que nos hicimos a, a robar que qué hizo de la estepa también? Porque <risa> Bueno, barranco de las Armonías lleva un hotel de cinco estrellas, para que la chen lo entienda. Eh, lleva... ¿Con jacuzzi? No, pues, pues sí, sí, sí, sí. <risa> con, con jacuzzi, con virolla, con agua, con huembra, con refugio... ¿Qué pasa? Que somos en una zona, pues, la estepa aragonesa y la estepa en general, pues que lleva como un un ecosistema pro duro, ¿no? Con con muchismo, con muchísimas con unas eh, temperaturas muy muy extremas, tanto de muita calor mientras odilla, muy fredor, eh, pues en los meses de invierno y, y bueno y con esa era pues como decía que que pega que pega fuerte. Asinas claro las house y los, y los insectos mismos mamíferos, mamíferos, eh, pues claro, son en un son como en, en un Un, en un plato desértico muy expuestos a todo pues ya digo pues a la sequera a la a la manca de, de virolla de agua de refucho y de botebolillo se pilla un sale un como una una brecha con paredes de casi 30 metros o sea que no llegue no lle un barranquito lleve lle una pasada Que sale, pues eso, un, una brecha en medio de la estepa Que fa, pues bueno, una, una brecha que tiene que tiene agua Que tiene refugio, que tiene huembra Y, y que tiene, pues eso, y que, y que llegue refucho Pues de muitismas house de muitismos mamíferos Y de muitismos insectos Y, y bueno, ¿qué, ¿qué hizo de la, de la estepa? que es el paisaje estepario? Bueno, la estepa llega un paisaje, pues eso Lo que decimos aquí, el secarral El secarral, <risa> Yo no, no lo quería decir pero yo es que estoy viendo las fotos ahora mismo en, secarran, en internet y yo digo, sí. efectivamente yo lo que se sí conoce en Aragón como un puto secarral. un puto secarran. la estepa y un paisaje endémico de no más trovamos estepas como estas en Árabe, en, en la zona de Irak Y, y bueno tiene unos tiene una, unos ecosistemas o sea, hay un ecosistema como muy especial pues por eso pues estas condiciones climáticas que deciba y ahora pues tiene todas los anim, todos los todos los anima todos los animales y bueno o ves los animales y sobre todo la más que más las las plantas son adaptadas a estas a estas condiciones tan duras pues las plantas son muy chicotas claro porque sí si, si les si les da toda la solana pues pues no pues no crecen guaire pues a ta, ta evitar la, la insolación ...tienen las huellas eh, lo más chicotas que se pueda... mismo se dedica a ser punzas... ...estar punchas como puede estar o el caso de la liaga... Eh, ...son son plantas que son muy feitas a, a almacenar agua... ...cuando tienen pues, las poquetas vegadas que plebe... ...o en, o en las rosadas de, del amanecer y todo esto... ...y, y muitas también fan como una amena de, de cúpula de protección... ...que lleve el aroma... que decimos de Antisma se decía que las plantas aromáticas eran aromáticas por pues como por atraer a los insectos y todo eso bueno pues ahora ya se ha descubierto que ese aroma que tienen estas plantas no llega tanto ta por atraer a los bichicos sino que llega por ser como una pues eso, como una mena de, de cúpula que les protege de la evaporación o sea fan como una como una capa de, protec de protección, y, y bueno, y por eso oloran tanto, y por eso oloran más, cuanta más calor fa, porque, porque ya suya defensa contra contra la insolación. Me acabas de la eh. esto no lo sabe, <risa> Pues sí que la ciencia pero, avanza que yo no barbaridad. Pues estoy mayor que en la geografía sí, y los sí, documentos total, de los 80, total. lo que se había aprendiendo, güey. Total. Y bueno, y lo mismo que las plantas, pues bueno, los mamíferos más que más no, no se adaptan a la estepa, pues simplemente pues son los mamíferos <risa> viven, que viven en la ¿no? estepa, pues y venipro, pero también viaus muy muy especial. Bueno, la en la, la todas las, la, to, casi todas las protecciones de, del Barranco de Azamón son por las plantas. Tenemos mismo mesmo, endemismos, que se dice que son plantas que no más crecen astí bueno, astí o en la redolada, ¿no? Pero que son eh, vamos, que no, no las trovamos eh, en garra puesto de do mundo entero y lo mismo pasa con las aus las aus eh, son aus esteparias pues son de estepa pues esteparias y son aus súper especializadas en no volar guaire pues porque han de han de, eh, han de guardar pues las energías y no y no hacer guaire esporte, porque si no, pues pretan a sudar y, y mueren asfixiadas <risa> eh, no, son, son son pro delicadas la verdad así que es que tienen cuentas de en cuentas de tener las alas pro fuertes como puede estar el caso de, de las fal De las facetas eh, pues lo que tienen son las garras mmm, prestas para pa, ta, ta correr, para caminar, son marróns como la tierra, para poder pasar desapercibidas. Y también una cosa muy curiosa que tienen, que, que como casi nunca no había agua, mmm, tienen el organismo preparado para ta, ta sacar la agua de los insectos que, que minchan Así no es que, que eso que se, la, pues a la sete la pasan nomás, pues, pues, minchando mosquitos. La que bueno cuento que serán una mica difícil de biller, ¿no? Con, con esto que me, que me cuentas, si no sí. vuelan, si son de esas colors. Sí, bueno, tienen una parte buena, que llegue precisamente porque tienen esas colors y no vuelan guaire, eh, sí que tienen un canto muy poderoso. O sea, son aos muy chicotas y que cuando las sientes cantar te parecería que son super gran bueno super grands. más grande ¿no? De lo que de lo que no son y ayer pues muchas vegadas las trovas, bueno las identificas primero por el canto y después pues, a la fin consigues trobarlas y, y compruebas que que tenías razón o que no, eh, así unas es que sonados muy muy muy especiales, la verdad es que llevo un mundo apasionante, el de las audos de, de Estepa Bueno y qué más qué más valos, vía qué más cosas vía pabellera o pavaluras. Bueno pues pues ya que el barranco de las salmonías tiene de especial pues todas estas aúas y estas plantas pero más, bueno estas plantas y estas aúas también son por otros por otras zonas de estepa. Pero este barranco también ya refucho de, de plantas que, que sería impensable trobarlas en la estepa, como puede estar pues, o tamariz o, o, los, o, las, o las cañas, el, el carrizo y, y los cañutos, que son más típicos de, pues, de, de la ribera del Ebro. Pues vas por el barranco de las amigas y te encuentras unos tamarizales y unas retamas que flipas y dices, pero esto qué chusto abaiso pues sale, sale agua. Eh, y después pues, también refugio de aus, pues, pues pruebas especiales como pueden estar el caso de, de los los que es uno de los refugios de, de avelleros más importantes de, de Zaragoza, de, de, de la redobada de Zaragoza, pues estas aus preciosas de, de tozos colos, que lo que fan más que más minchar abellas. y que mientras le, les estiu pues la, las tenemos aquí bien pinchas en tozos os foraus que había, que había por barranco. También había un fascal de volandrinas de Ripera y de volandrinas peñaceras, que también fan los suyos niedos aquí, y además eh, de aquí tenemos la colonia más importante de, eh, de cudi blanca negra de toda Aragón que lleve una o pues pues propincha chicota negrica con la con la coda blanca por eso se dice bueno con el obispillo ya que lo que tienen chusto encima de, del culo para decirlo así ah, más, eh, bien y, y lleve un puesto muy especial y además también lleve con esas paredes que decían unos de 30 metros de 30 metros pues claro, oye un refugio fantástico talas las eh, rapaces Rapiñaderas, pues, como puede estar, por ejemplo, la lica clavitera, los huaitres, eh, y también, que lle, muy, muy importante, de la lica perdiguera, que lle en peligro de extinción y lo lle pasando, pues, por una. Las que tienen un refugio, de asinas, eh, ojo, a 10 kilómetros de, de Zaragoza y poder trobate, pues, todas estas especies llegué digno de, de ir a, a Villelo. Anti más bueno, lo, lo bueno también que tiene es que lle un. lleva un barranco que puede ser toda toda mena de rutas puede ser los rectos o sea de de, de entrar en un en barranco y cuando cuando pase lo tiempo te canses o puedes puedes tornalle puedes hacer también una ruta circular o puedes mismo plegar de cadret así nas que que bueno que la cosa pues la cosa promete Y Cacadrez, que, que Antimas tiene lo castillo, y que, sí. que, que también, bueno, pues cuento que ta, también vía patrimonio cultural. Sí, pero, sí, sí, es. sí Antimás pues eso, pues, pues eh, bueno, la, eh, todo lo que son los, vía eh, varias vías pecuarias, perastíos, sea, así, o patrimonio eh, artístico, arquitectónico e histórico, pues también por estos puestos también existe, creo que sí. Que has dicho que a Abaixo vía agua... Yo... Continuo viendo las fotos porque yo no estaba en, en este barranco a la vez. Pues yo me he de guiar por lo que me dices tú y por las fotos que veo eh, en... ¿De verdad? ¿Aquí vía agua? Bueno, había agua, <risa> vía. Tampoco no todos creías que... No, no, de continuo, no, ah. Bueno, sí que vía de continuo, pero no corre. Me explico, o sea, lo, lo importante de este barranco... es que yo una, a eso. una de, una de las dos, dos, dos ramales más importantes de la de horrete de drenaje. de la estepa zaragozana qué quiere decir eso que cuando plebe o cambia humedad en la estepa llega una y lle una piedra caliza y también con muchos yesos que son como muy filtrados allora lo que fan llega pues hacer como una como, pues como una esponja no pues va pasando el agua y eh, en el barranco de la Salmunia o sea va filtrándose por toda la roca y, y va baixando dica que toda esa agua desemboca en un barranco allora lo que fan las piedras digamos que llega como sudar o sea de cabo a cabo se vellén que plegas a como Muchos ricos cayendo de Belforau, pero bueno, lo que se ve pues es o fondo de el barranco que, que tiene charqueras y que y que en muchos puestos pues tiene tiene tiene agua o barro. Barro que también ya es súper interesante a, a prevar de, de chugar a identificaciones porque en este barranco también pues como decíamos también hay fucho de mamíferos y bueno y, y en ese barro y en ese tarquín bien bien oloroso y bien asquerosete pues eh, pues pues muchísimos eh, mamíferos dicen la suya la suya huella y, y bien interesante plegar a ti con una guida Y, y bueno en un petén con una regla y, y la guía se pueden identificar pues mamíferos bueno como pues las raposas sí, o chavalís, y también que estallé la sorpresa de Zaragoza las cravas que ya tenemos cravas <risas> casi Dios. en la puerta no. del Carmen cravas no <risas> así nada es que bueno o metemos un lupo en la estepa o las cravas se nos van a la corte inglés bueno ...eh, yo sé... ...por Dios, cravas mesmo en tierra de barrenaos ...bueno, yo soy muy fan de las cravas, ¿eh? ...que conste, me fan muy togo y de Villelas... ...pues no sé, ¿qué más tenemos por aquí? ...porque, bueno, de, de, de turismo, entiendo que, que esto tendrá... ...has dicho ¿no?, que, que tenía un panel interpretativo sí. en primera... ...bueno, no tiene sé. tres... <risas> tiene tres pero la, la cheque vamos andando si vamos por, por si vamos por Anedito por por Santa Fe nomás íbamos a trobarne un salvo que continuemos por el barranco de la fin rematemos haciendo toda la ruta circular eh, bueno estos estos paneles se han feito más que más eh, no ya por las indicaciones de barranco O sea, no no hay un cartel que especialmente diga, pues como a otros, ¿no? Que dice, pues aquí via estas house en cara que también lo mete, ¿eh? pero pero bueno, se ha feito más que más porque yo me arranco que que tal los caminantes, pues no llegue los caminantes, no llego aire, no los blancos, ¿eh? Los, los de todas, pues okay. no llego aire conocivo y que llegue muy conocido por los ciclistas y los runners. y esto llama malo pro los runners los corredores pro que no oye malos si se sabe hacer servir bien y que barranco la estepa en general llega un y pues también aprovecho barranco las amonias es muy famoso pero también lo son las planas de de la de la muela por ejemplo la plana de María eh, bueno son son ecosistemas muy muy delicados que como decía pues les pega una una insolación y una airera muy fuertes y todas y son puestos ple, plenos de líquenes y de, y de estas, estas plantas rastreras que protegen eh, o suelo. o suelo como decíamos, pues lo que al estar de yesos y de caliza llegue casi como, como un terrón de de sucre, que cuando llegue sin mullar, pues llegue sólido, pero en que les calle una gota de agua. ...pues se desfalco así sin tocarlo... así es que, que si no tenemos... ...muito, muy, to, muy to cuidado... Cuando, ...cuando hacemos servir estos puestos... ...lo que hacemos es levantar esa cubierta vegetal... ...o esos líquenes que, que vina ...y la la, la en vegada que pleba... ...pues cada, cada una de esas, de esas gotetas de plevia ...va a hacer pues casi como si estase... ...microscópicamente pues como si estase... ...una bomba atómica... así es que al parar en estos puestos... ...tan tan delicados... ...en cara que nosotros sigamos pensando... ...que son secarrals... pues que no abandonemos los caminos, que vayamos por el camino principal y, y o barranco de esa lo que le ha pasado oye, que en estar pues estas paredes tan, tan bestias, pues eso, como decía, la, la máxima altaria son 30 metros, eh, pues bueno, y vía muchísimas laderas, muchisma muchísimos aborros, pues bueno, los servir muchos veteteros, ta pues tafer, pues hacer la crava... <risa> que lo que les lo que les mola y que no lle mal eh pero que al saber ancelo y barranca las tiene costeras muy interesantes sin eh, salirse de o camino marcado y ye que eso se defeito no más complega, complega y ya veis las las rodadas de, de las bicis pues eso claro que dicen los ciclistas no y que yo no más he pasado una vegada y cuando he pasado no feito cosa claro tú no lo has visto pero has levantado todos esos líquenes, todos esos microorganismos que, que sujetan el suelo y pues pues isolación, llegue de la lluvia sí pero llegue de la lluvia porque tú le has sacado la capa de protección. Así es que bueno, lo que demandan esos carteles de que la Chen Faiga servir o barranco pero faiga servir bien. Lo que ya he de dar ya que cuanta más chen lo conozca, pues muy millor, eh, será más valorado, también se prevará más de proteger eh, evitaremos pues por ejemplo que metan peras pues un plaza o, o un quinto cinturón de Zaragoza y bueno que ya importan no, no que, que la... ellas, no sea sea bueno pues, que ya importan que la Chen lo conozca, pero también que lo servir pues, pues bien, y que lo protechamos, pues eso, que lo, que lo aproveitemos pero que lo faigamos bien. Ah, yo, yo, yo, yo era pensando también cuando cuan me lleva, digo esto, para pa practicar para las trails que claro, tú una trail para entrenarla no te puedes ir y, y tener tabenas todos los cabos de semana o tal. O sea, sí. a, a los mayores, pues igual te pilla una mica más cerqueta pero contigo con eso. Pero he visto a 20 minutos De, de centro de Zaragoza, ¿no? Pues lo tienes así sí. para. Sí. Para practicar y de deporte y la verdad que yo he puesto bien majo. Sí, la verdad, es que hizo tal la chen que vaya caminando, que pare un poco cu un, un de, de cuenta, porque es verdad que muchas veces las bicis, pues, eh, pues claro, de Kaota, Juan, y Baisan, pues muchas, un poco, pues, <risa> un poco rápido, eh, claro, quiero decir, y compatible, o sea, que tampoco no quiero decir que no, no puedes ir, porque ya todo pleno de bicis que no hay hizo pero de Kaota, pues bueno, que no puedes... que no puedes ir a la tuya pues que sepas que llevo un barranco pues, pero pro, MP3, pues claro ¿tú? pues que llevo un barranco pro pro empleado y, y vía movimiento y también que seamos un poco amables más que más los los que íbamos andando porque eh, bueno las sendas de cabo cuán son amplas pero vía muchos puestos que el camino y no más pues eso que ta, ta unos unos pies o, o a una rueda pues, jolio, que disemos también, o sea, que no que, que nosotros que podemos pegar un blinco y salirnos de camino, pues que nos salgamos y disemos pasar a las bicis. En general, la convivencia y buena, pues como en cualquier puesto de la chemba va a disfrutar la naturaleza. Pues no sé si te queda bella cosita Más que, que contanos Bueno, pues nada, pues eso Que la chen, que la chen se, se amane Se va a ir a tallar Y que lo veiga, Antimás, bueno eh, No sé, por ejemplo Como si la chen nos sabe bien que fer Y que recorrió fer, pues yo recomiendo Que tal la primera vegada, pues que Faigazo camino que va desde Santa Fe Y que al arco, vía un arco de piedra muy característico de, de, Del barranco de las Almunias, que ya he hecho en el esbarre Que nos chunta con Cadret, simplemente Llegamos a ese arco y continuamos recto. pues plegaremos a la fin de, de barranco y si pillamos eh, el esbarre que sale por debaixo del arco eh, en taladreita, pues plegaremos a, a Cadret. Así que bueno, que, que ye pincho oferse así hasta la, la fotico, ¿no? La pues eso, tal, la chen que dice, ¿qué que pleguemos haber puesto? Pues bueno, <risa> el arco de piedra pues puede estar como una meta. Y ya, pues o de ya que queramos, pues continuamos más tarde van. Eh, al parar cuenta, pues eso, que encara que sea, encara que la temperatura que había en Obarranco y la que había en la estepa, ye, pff, o sea de efecto y que vas andando y en que te en que entras en Obarranco ya se belle porque hay un hotel de cinco estrellas, ya, porque la temperatura a pues pues pues estar que mismo cuatro o cinco grados así es que bueno que pero que en Caraconiso seguimos en, en calendatas pues por ejemplo si queremos ver precisamente a los abelleros, a las volandrinas y todo eso pues calir en pues en junio o en pues, primeros de septiembre y pega pega fuerte, así no es que por favor que la chen vaya en cara que sea canto de Zaragoza que vayamos con bueno que no nos olvidemos del agua, la crema del sol, la gorra, porque nos puede pegar un, un ostión importante. Bueno, eso yo cuento que es que, que casi obligatorio para cualquier salida, ¿no? Peronista, pues más, más. <risa> por eso, porque engaña muy tó. Engaña muy tó. Pues bueno, pues, oye, muchísimas gracias, una maravilla tenerte de nuevas, una travegada, por fin, a, uh -huh. fin, a ver si este año puedes venir más, sí. más a hormino, ¿no? Sí, sí, sí, Antimás tengo muchas cosas que contar. ¿Sí? que nos sí. vas a contar? Mon... Bueno, bueno, pues caldrá vale, que echaremos cal, de peñaflor, caldrá que echaremos, bueno, de, de muchas cosas. Y de más bichos. Y demás bichos, pero que, que sí. Que no le que dos. Bueno, está ya la primera vegada que nos charras de, de Sí, bicho, de, un pues. bicho, de un bicho en concreto. Bueno, he charrado un poco de la Cudi Blanca Negra, pero bueno, eh, sí, sí, pues cada vez que charremos, pues pues sí, sí. Encharraremos, encharraremos. Ya ya ya estoy pensando, pues entre Belchite y... Sí, sí, bella cosa fernos. Bueno. Uy, ya te vengo venir. <risa> pues metís más gracias a la letamara por, por venir, por contarnos todo esto, por transmitirnos esas Balos que tenemos tan cerqueta de Zaragoza, aquí a tocar. Bueno, y incluso a que se puede ir en auto, pero creo que sí se puede ir en bici, o sea, se puede plegar en bici a Santa Fe, disar las bicis en un lugar, porque ya una vegada que entras en, en, en el esbarreste que decía de la señalista de propiedad privada, pues así ya no tienes garra puesto a disar la bici, pero que se puede disar en, en Santa Fe, en la urbanización está del Sisayete, y, y, y Ferla, que son nada, y, creo que son eh, ir, eh, ir y tornar al centro son como 30 kilómetros, que como ir tal al Franca Así es que bueno, que se puede ir la bici en Santa Fe y. y. ferro camino, ferro barranco andando y torna allá. Pues hala. Oye, este cabo semana tenés bella cosa que hacer. Bueno, muchísimas gracias, a Ale. Abus atrás, majas. <risa> truades dins del cor partituras de cançons y paraules de passión son el meu petit tresor, recujo totes las vestidas y capto mil melodías Bueno, Tudibilibers, nos despedimos ya, despedimos este primer programa programadista cinquena temporada de Tierra de Barrenaus Una tarda, de de ya me dirás qué tal se siente eso de alueñarse de micro y tal. A ver cómo queda, a ver cómo queda. <risa> bueno, te despedimos una travegada más. Este Tierra de Barranos, lo programa de radio de Raso Aragonés. Como siempre, en Radio Topo, La Voz da Sin Voz, también en la Nuestra Luenga. todos los domingos de nuevo a 11 la barra desde 2013 ya prendo de fer más fácil vivir en Aragonés.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 Con este buen rollico que le damos aquí, te recordamos que Tierra de Barrenaus y la versión radiofónica dobló con do el mismo nombre, en que llevo casi 12 años ya, recontando las mismas vidas, pro que y si siempre en aragonés. ...y siempre, siempre presencia en las redes sociales... ...me puedes buscar en los VAS... ...y creo que sí también en Facebook, en Twitter... ...en Instagram, en Youtube, en Flickr... ...en Telegram y en iVox... E ...por tu culos... que te has perdido el programa que lo quieres escuchar pues los tienes te los puedes descargar desde lo blog punto com, den de la plataforma de podcasting e box con V y dos OES y desde de la web de Radio Topo en radiotopo.org aunque también trobarás toda la resta de programas de esta radio libre zaragozana que le 25 años ya informando al lo pueblo porque no más lo pueblo informa lo pueblo Y recuerda, recuérdalo si ya es falta de cuñados. ¡Ascuita, Tierra de Barrenaos! Ah. Bueno, nos no, hemos despidiendo ya de verdad. con una zaguer canción, pero que sí, para cerrar el programa con una colla que podremos villera ahora en pilas de telonés o actuando de conchunta según como se mire, siempre con Doctor Calipso, este seis, bueno uy, ya lo habremos visto, se mita esto no lo sé, pero bueno, que en estos pilas actúan y que se extieron también en el concierto de tu Tupo, ese pedazo de concierto que hacemos con los 25 años, en septiembre en, en el Parque de la Paz que la basada a canal. Bueno, un conciertazo que se facieron estos Embers Path Y que te os dicho con ellos, con Where Are Your Friends Now, que se preguntan, aún son los míos amigos ahora, que llegue un timón y que estos van a dar un mal, porque son muy, muy buenos. No todos los perdáis la siguiente vegada que podáis. Tierra Barnao se despide y que lo mes venien, como siempre, los domingos de nuevo a 11 en Radio Topona en 1018 da FM. Que vaya bueno, TV believers. Where your friends now, where your friends now? We you alone, we you alone, I Where you you yeah. your friends now, where your friends now? you alone, we you alone, Where your friends now, where your friends now? you alone, we you alone, I Where your friends now? Where your friends now? you of control, yeah, I'm sitting there like a pain, always there, who the fuck is your door, are you walking I'm in the, the door? door, who cleans this floor, who soak the floor. Tell me you feel the sound, did you really find out, yeah? Change your mind, close your eyes, change your way Cause we will never go, We we'll never go with you